Bienvenidos al séptimo podcast de Game Sahara Para esta edición, contamos con la colaboración de Mr. Fuxia, Mr. Green, Mr. White, Mr. Red y Mr. Pink Aunque no os lo creáis, esta voz que estáis escuchando es la del puto loquendo Vamos sin más dilación, por un pompero Con el índice del programa que a continuación vais a sufrir o disfrutar Dependiendo del caso de cada uno, que sois todos gente la hostia de compleja Come por favor. Historias videojueguiles ajares. ¿A qué juegos estamos jugando? Se abre el telón. Defendiendo lo indefendible. Vamos allá. bienvenidos al séptimo podcast de game sahare un podcast eh, especial diferente en el que el lector nunca tiene la razón Bien, vamos con... <risa> vamos vamos con, hay que, con... Hay que decir que llevamos ya una conversación de 20 minutos Para calentar la garganta <risa> Bueno, vamos con, con la presentación de, de quien nos acompaña hoy Tenemos en el estudio <risa> Esto lo hacemos por el esquipe eh, Tenemos a Mr. Fucsia Hola, ¿qué tal? Muy buenas Tenemos a Mr. Green Muy buenas, estrella mediática ya Estrella mediática, porque sí, viene sí. de participar en el, en el podcast de Portal Game Over, ¿no? Eh, sí, casinos furcias y champán, pero no, no, <risa> no hay barrera. <no> y <risa> coin, coin, Tenemos también a Mr. Blanco. Aquí andamos, un poquito griposo, pero que se me entienda algo, porque entre lo rápido que hablo y si encima tengo aquí... La voz un poco chunga Pero bueno Pero el... se te pone se te pone como más baronil A mí sí, A mí me, me pone Yo creo que es en plan ¿Sabes? El cantante este Como es Le, Lo nuestro duro <risa> Lo que duran dos veces de hielo En un whisky on the road <risa> y, y también está el señor rojo Con nosotros Muy buenas Espero que esta vez Me dejéis hablar más Que el último podcast ¿eh? Eh, Mister Lila hoy no está Así que todos los oigan Ya podéis apagar el podcast <risa> Bien Seguimos <risa> eh... Un saludo eh, afecto. También me voy, eh. un, un saludo desde aquí a Lila que participará en el siguiente si puede te eh... <risa> antes eras más gracioso ahora ya no bueno, eh, ahora vamos a, vamos a empezar primero con una historieta que nos tiene preparada sobre un par de, de libros que nos va a contar el señor verde, yo luego también les cuento otra del libro Ultimate eh, History of Video Games y bueno, el señor verde todo suyo A así ya de algunas ah, sí, de a así. O sea, La más podcast, primero. toma Al esta, esta, sección, esta sección en realidad se llama Historia Jare Y aquí sí. meteremos una melodía que haga Historia Jare <risa> O algo así, sabes, que quedan vale. Para que parezca que estamos en un, un estudio de radio o sea, la, la gente todavía no ha picado el billete ahí en, en el autobús Y ahora <coughs> vamos a hablar aquí de libros Efectivamente Pero hay no nuestros No, no, no nuestros Hombre, Nosotros hemos escrito muchos libros Pero bueno, o sea, no. Pero esto, pero no están no. a la venta O sea, no, hay pues, libros existe, que están en existen un idioma raro. De videojuegos. Bueno, sí, sí. Hay una colaboración nuestra en el libro de MondoPixel Pixel en el volumen 2 Cierto, cierto. Ahí está. ¿Es cierto. Ahí estamos. ahí estamos en las librerías, chavales. Pues, ¿Cuántos libros ¿Sí, han vendido ya? Compran el libro si lo encuentran. Yo creo que dos. <risa> <risa> no, yo he visto. No, sí que se ha vendido. Sí que se ha vendido porque se hizo una primera parte y se ha, se ha hecho una segunda y por, presumiblemente creo que será una tercera. Así que me imagino que. Está yendo medianamente esa teoría, bueno. es de, esa teoría es de y existente La de que si hay una segunda parte... Es que la primera parte era buena. Sí, pero eso en el ámbito de los videojuegos... Ahí sí que <ríe> es enormemente discutible. <risa> pero vamos, igual en la primera... Que sea buena... Vamos a ver, hemos preguntado si ha vendido. No será bueno. <risa> <risa> bueno, yo venía aquí a hablar de mi libro. <risa> Bueno, vamos, a, vamos con el señor verde, por favor. Con el, lo que tenías preparado. Después. A ver, es, es importante, es importante culturizarse y, y leer libros, hombre, y sí. libros de videojuegos, pues, hay unos cuantos, no son todos los que deberían, pero hay unos cuantos, lo pasa es que, claro, la gran mayoría está en inglés, entonces, hay amigos, si te ha tocado hacer francés en el instituto, pues lo llevas jodido, pero si no, pues, no tienes mucha excusa para no, para no leer. No se puede traducir con, sí, el, porque... con el traductor de Google, no se puede sí, traducir, sí. ¿verdad? Bueno, a ver. Os puedes buscar una, sí, sí, una traducción sí, sí. no oficial en alguna página que traen amablemente traducido, sin indicar el o por ejemplo, supuesto de origen. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero lo, lo importante es que hay que culturizarse y hay que leer porque así sabes si te la están metiendo doblada o no entonces pues te lees un librito y luego cuando vayas a una web de videojuegos o a un blog y veas que alguien está haciendo unos artículos ahí la mar de majos pues te darás cuenta de que es una traducción literal pues de un libro que tienes tú en tu estantería ¿no? y dices coño Joder, pues menudo curro se ha pegado en traducirlo, pero claro, si luego no le da crédito a quien ha escrito el libro de verdad, pues da un poquito Ay. más el rollo. Entonces te da pena por la gente que comenta y dice, hola tío, qué buen artículo, te has currado, sois los mejores. Y dice, hombre, a ver, eh, los mejores, los mejores, hombre, claro, si traduces de un libro, pues no sé cuánto haya ahí de original. Así que hay que saber, hay que saber para que no te la metan doblada. Y sobre todo pues porque uno, uno aprende, uno aprende con las cosas Ahí, mira, vamos a empezar hablando de Smart Bomb Que es un libro así pequeñito, no, no es muy grande, son 260 páginas Pero que es muy recomendable por, por muchos motivos eh, El más importante para mí es que te muestra cómo son las cosas en realidad Y el mundo pues lo mueve en el dinero y el sexo Y como no estamos follando en estos momentos, pues entonces hablemos de dinero. Y es que es así, vamos a hablar de pasta. ¿Que no estamos ¿Ves? follando? Eh, bueno, una no, cosa Es eso. Quiero decir, tú, ahora el ahora consejo, la frase esta es cuando tú vayas a negociar tu aumento de sueldo y te digan, pues 500 eurillos, tú le dices, mira o sea, aquí el mundo lo mueve el sexo y el dinero, y como lo estamos follando pues vamos a hablar de pata. es que es así, lo que pasa es que acaban dándote por culo siempre, entonces <risa> hay, hay, que estar, hay que estar alerta, pero bueno o sea, yendo, yendo, yendo al caso cuando bueno, ahora que ha muerto también el, el pobre hombre, el, el Saringer, pues sí, bien a cuento, bien a cuento se pueden decir las cosas, cuando se habla de la pérdida de, de la inocencia siempre se hace hincapié en la desilusión que un adolescente siente cuando entra en el mundo adulto ¿sabes? esa bofetada que te da la, la realidad cuando descubres cómo funcionan las cosas de verdad y pues que lo que te han contado pues no es, vamos, ni remotamente cierto A, a veces el proceso este de desencantamiento pues alarga de unos años ¿eh? los justos hasta que has pasado por varios trabajos y bueno, pues te das cuenta de que todo se basa en la improvisación porque es que no hay que dejarse engañar es lo que, es lo que se llama el efecto Holden Caulfield de, guardi del es, guardián entre el centeno correcto has pillado ahí la referencia joder, esto de masturbarse entre nosotros no mola <risa> <risa> bueno, Pero bueno eh, la cuestión es que no hay que dejarse engañar <risa> Por métodos de trabajo presumiblemente eficientes, ni reuniones de departamentos, ni brainstorming... y otras palabras inglesas que acaban en IN. Porque, a ver, la única que te interesa aquí es Fish fucking. Exacto, lo acabas. <risas> porque es lo que te pasará inevitablemente. Porque en el 99% de las empresas, las decisiones, ¿dónde se toman? En el bar. O sea. Esto es así y punto. No hace falta Con... que nadie intente argumentar lo contrario, porque la realidad es que. Esto ha sido así toda la vida. Una esto, servilleta de toda, papel. Toda la vida. Bueno, y si llega y si no hay servilleta de papel, pues ahí, en la mesa. Si total, si van a estar todo el puto día ahí, pues ya siempre coge la misma mesa. Pero, ¿qué, ¿qué significa esto? Pues que los que frecuentan el bar son los que toman las decisiones estratégicas. Las que participan de ellas, se enteran de cosas antes. Y aquí es donde está el kit de la cuestión, pues vamos a hablar de lo que pasó en un E3. Y qué pasó en ese tres? ¿Eh? Mm. Pues que nuestro amigo Cliffy, ¿eh? Cliffy B, Cliff Conscient Bezinski, no, no, no, no, no, no. un momento, el un Epic. momento. O sea, todavía, yo estoy hablando y todavía mmm, sí era consciente de haber, haber alcanzado un nuevo estatus de madurez, pero todavía no estaba cambiándose el nombre en las tarjetitas. Estaba vale. ahí iniciando el proceso, vale. Pero sí. claro, el hombre venía de París, la saga de Matrix, y entonces todavía no podía decir que había madurado no se había pero... tenido todavía el pelo y no. que había parido la saga de matrix eh, ay no de un real coño oh, oh, es que ves es que siempre se siempre se me junta aquí de david, Sal se, de mi cabeza se te ha juntado que... con david perry sí sí sí siempre es que claro oh, Dios mío, voy a ese hombre bueno si no fuera por el por el mesías pero en fin el caso es que nos situamos estamos en un, en un e3 ¿Vale? Pero ¿Entonces estábamos hablando de Cliffy B o de... Sí, no, de no, per estamos hablando de Cliffy B, de perca vale. por culo. El Cliffy B pues, ha vuelto de un viaje de, de Japón Que uh -huh. es, bueno, o sea, ese sitio de personajes sobrevalorados y, y el hombre pues ha venido impresionado por elementos culturales Y decide que quiere hacer un shooter inspirado en la Segunda Guerra Mundial Pero ambientado en un entorno de ciencia ficción, un entorno futurista uh -huh. O sea quiere juntar pues, la obsesión de los japoneses por la segunda guerra mundial con el gusto por lo tecnológico entonces hay que decir que a Cliffy pues le, le gusta mucho el E3 ¿eh? le encanta que le pare la gente, que le escuchen las ideas porque en el fondo está encantado de haberse conocido si yo lo entiendo oh, sí, ¿vale? se, le ve, ah, se le ve lo que pasa es que lleva dentro un pesar ¿Eh? lleva un pesar ahí dentro suyo Que es una lástima pero lo lleva Y es que, bueno, pues ha cimentado sus éxitos En base a copiar elementos, pues, de otros juegos Ve uh -huh. a su Unreal Y lo ve a la sombra de Quake, lo ve a la sombra de Doom En definitiva, lo ve a la sombra de DD Software uh -huh. Entonces uh, Vamos a adentrarnos en eso El hombre está en el E3, se lo está pasando bien Pero tiene el rasquemor ¿eh? Tiene ese rasquemor interno De, joder, todavía no he hecho nada Que realmente merezca la pena entonces, tenemos una fiestuki para, para VIPs, ¿eh? donde se mezclan las distribuidoras, las desarrolladoras las empresas, esas fiestas con canapieses de calidad, las fiestas buenas claro, la música guapa el ambiente de diseño, el alcohol y esas finas tiras que te sirven en bandejas de plata pero bueno, no tan finas como para que se vayan a la fiesta de al lado, pero ahí están ¿eh? o sea, no, no nos imaginemos música ambiente y luces encendidas y charlas de alto nivel o sea, no o sea, imaginaos un ambiente sórdido Yeah. o sea, no, no, no estamos hablando de, de, de una sala de reuniones no estamos hablando de un ambiente sordio, que es lo que es el E3 sí. ya está, total que bueno, pues el hombre decide tomarse unas copichuelas ¿vale? de más para reunir el valor suficiente y acercarse a Ed Frys, que fue durante un montón de años programador sí. y project manager de, de Microsoft y ahora estaba pues eh, en, a, en frente de lo que era la, la división de Xbox y, y le dice voy a echarte un pedazo de juego que lo vas a flipar Bueno, básicamente lo que le dijo es Te voy a hacer el Halo para tu nueva Xbox 2 Y claro, y el otro se lo mira el otro fulano y dice Hombre, pues ¿por qué no? Si total esto es una fiesta <risa> Y vamos los dos hasta arriba ¿Y cuánto necesitan? ¿20 millones? ¿30? ¿40? Pues los que hagan falta, hombre, si nos sobra el dinero Pues ala. Y así ¿Sí? sale el, el Years of War por una conversación entre dos cargilleros que luego, claro, tenemos las fases de desarrollo del producto, y bueno, para esa historia nada mejor que ilustrarla con el parto del Daikatana que eso lo podéis leer en un fantástico libro que se llama Masters of Doom de David Kushner que, bueno, la verdad es que es un libro alucinante, porque ves como una pandilla de, de adolescentes pues, sí, adolescentes, pero con talento, pues sí. te montan ahí de software y paren una cantidad de juegos pues alucinantes, <risa> la lástima pues eso es que bueno eh, Masters of Dune al final asistimos al delirio de grandeza de John Romero Ente Hombre adorable ¿eh? que, es, que es que es la es la fase más divertida de, sí, del desarrollo sí. con y, diferencia... Claro, su y, y, y su genial idea ...de construir un edificio de cristal... ...en mitad de Texas... ...sabes... <risa> <risa> ...que eso... <risa> ...bueno, dices, hombre... hace sol, ¿no?... ...pues casi mejor que... <risa> ...no construyas un edificio de cristal... ...porque claro, el en aire acondicionado... <risa> ...se llevó la mayor parte del presupuesto... ...porque atención, este tío... ...mientras paría Dai katana ...se fundía cada mes... ...en gastos... ¿eh? ...1,2 millones de dólares... ...cada mes... Claro. Zapatos, Co compraba ¿eh? la mejor era? laca del, del a, país acojonado, era acojonante, pero es que claro, lo mejor de todo que te voy a traer en el libro es que eh, el tío había estado desarrollando katana esperando que el código fuente del Quake 2, que por aquel entonces estaba desarrollando el amigo Karma le sí. fuera a funcionar para lo que él estaba haciendo en ese momento dice, esto lo adaptamos en dos tardes que es como te dicen, oye, me montas una página web Son cuatro no, hombre, a cuatro orillas, me montas el 100 Flags con una cesta de la compra y... pues más o menos era eso. Claro, ¿qué pasó? Que el Carmack dijo, hombre, Quake 1 estaba bien pero para Quake 2 vamos a hacer una cosa más molona. Total, que cuando Romero vio el chorrón de código que le había entregado el otro, <risa> se tuvo que ir a ellos y le dijo, oye, que los 30 y pico millones de dólares que me habéis pasado pues que... es que me va justo. Me va justo porque mira, este me lo, han... me lo ha compilado mal y claro pues ahora cómo cómo está cómo está dando el juego así que pues no sé Ay, si al final aquí la lección es que donde hay patrón no manda el marinero y donde esté la botella de rol que se quiten los contables <risa> qué grande qué grande pero en ese mm. historia, en, en ese muy muy de Katana no había también una secretaria a la que se quería tirar Una, uh, sobre esto, se, tiró. se tiró, se tiró. Se bueno, tiró, es que se eh, tiró Romero se, se tiró. tiró mucha gente. Se la estuvo tirando mucho tiempo y finalmente estuvo también mucho tiempo tirándose a sus propios usuarios porque les dio por culo, pero sí. bien con una no, pero no, la de no que katana. Que que era, que era, era, era programadora. ¿eh? Era programadora del equipo, sí señor. Y se estuvo sí, acostando sí. con ella una buena temporada. Sí, sí. Es que tenía unas peras importantes pero bueno. Sí señor, era bien <coughs> guapa era bien Esa no <risa> es no la palabra que estaba buscando sí. No recuerdo el nombre por Guapo. ahí Pero están las fotos por ahí Están las fotos de, de aquel pibón Pues eh, yo al hilo de lo que cuenta Green eh, Y en relación al libro de Ultimate History of Video Games Es que es, tiene un subtítulo que es Desde Pong hasta Pokémon y más allá Escrito por Stephen, Stephen L. Kent Es un libro de 600 páginas que recomiendo encarecidísimamente a todos los amantes de los videojuegos. Está en inglés, por lo menos la edición que yo tengo está en inglés, no sé si está traducido al español, lo dudo. Y, y el libro pues, pues es exactamente lo que dice el título. Desde la primera máquina recreativa de un salón hasta el primer Pong creado en un osciloscopio, eh, ...hasta nuestros días prácticamente... ...se queda un poco atrás... ...porque aquí ya sabemos que cada año que pasa... ...es como si hubieran, si hubieran pasado diez... ...pero me, ha hecho, me hizo mucha gracia al principio el libro... ...una anécdota que cuenta... ...y que viene a definir también... Eh, ...al hilo de lo que decía eh, el señor Verde... ...en relación con dónde se gestan... ...la mayoría de los proyectos... ...que suele ser en, en la zona del bar... ...de cómo funcionan las cosas en el mundo que vivimos... ¿no? Eh, ...al principio evidentemente no existían los videojuegos es decir, alguien los tuvo que crear y antes de los videojuegos, tal y como los conocemos en una consola, en casa o en un PC, en un ordenador antes hubo varios experimentos y antes de esos experimentos hubo un mercado que se generó de oferta y de demanda de entretenimiento en los bares que es donde realmente nacen los videojuegos pero no nació con unos dispositivos electrónicos eran electrónicos pero no eran eh, digitales eran analógicos estaba la famosa foto que habéis visto de la máquina de ajedrez que sabía tenía unos sí. movimientos programados en función de cómo tú movías la ficha estaban anteriormente a eso había unos mecanismos digamos eh, de máquinas que eran el origen del pinball vale y antes del pinball y aquí es donde empieza la historia que voy a contar eh, se crearon unas máquinas que eran eh, casi casi parecidas al juego de la rana. que No sé si lo habéis visto alguna vez sí. en, en un jardín, que es tirar una moneda y que le entre por un agujero o por otro, y en función de eso obtienes una puntuación. Uh -huh. Bueno, pues eso. Meter, creo, meter. Un, meter, meter, que es de lo que se trata. Meter. Es. Meter y hacer la prueba de la rana. Son me procesos. Para ver si te has equivocado metiendo. Pero bueno, entonces eh, estaban eh, unos señores, o se habían dedicado a hacer las primeras máquinas de este estilo que las pusieron en los bares, no llamaban mucho la atención, pero hubo un genio que dijo, bueno, qué tal si en ciertos bujeritos cuando entra la pelotita doy un premio económico de unos centavos, amigo, amigo, estamos en la época que en la que Nueva York acaba de, sacar de salir de la ley seca, ¿vale? O sea, acababa de terminar todo aquello, y estas maquinitas empiezan a funcionar bastante bien en el mercado, Claro, eh, en esa época en la que los políticos tenían y hacían y deshacían, hay un alcalde eh, que se llama el señor Fiorello, que es el alcalde de Nueva York, que decide que hay que acabar con el juego. Con el juego, pero el juego, y, y cuando ya conocéis a los políticos, cuando dicen juego, pues dicen todo, o sea, todo el juego del mundo, o sea, prácticamente hasta prohíben el Monopoly. Entonces, todas las apuestas y todo el dinero que, que lleve. Eh, que conlleve el ganar cierto dinero eh, o genere una actividad económica en principio fraudulenta según las leyes que se publican tiene que ser retirada del mercado ¿vale? entonces esas máquinas son retiradas del mercado También las que no llevan premio económico, ante la queja de la empresa que está fabricando, que intentan explicar por activa y por pasiva, incluso envían un fulano al Consejo de Ministros y van allí y lo, lo explican, nada. Al final, todos en el mismo saco, todas las máquinas retiradas, todas las bolas de acero que llevaban esas maquinitas son confiscadas y utilizadas en la Segunda Guerra Mundial para fabricar proyectiles. Con lo, con lo cual, amigos, los videojuegos llevan matando nazis desde mucho antes de lo que jamás hubiéramos imaginado. Es decir, antes del Medal of Honor y todos los juegos de matar nazis que hemos jugado a toda la vida, con, las, con aquellas bolitas de, de acero, se construyeron las balas que mataron a algunos alemanes en la playa de Omaha. ¿Vale? Que no me digáis que no tiene, no, tiene, no tiene su coña la cosa. Lo gracioso es cómo salieron de esta situación. Eh, a la empresa que había estado quejándose diciendo que ellos no eran una empresa que generara eh, actividades fraudulentas porque no estaban metidos en temas de juego, se les ocurrió una cosa, convertir la maquinita en un juego de habilidad. Y entonces ya no estaban en esa, digamos, zona mmm, de la ley, sino que pasaban a otra excepción legal en la que estaban los juegos de habilidad. ¿Y, para, ¿Y qué hicieron para convertirlo en un juego de habilidad? Pues le pusieron dos palanquitas al final de la mesa De manera que cuando la bola bajaba le podían empujar la bola otra vez hacia arriba Y en función de tu habilidad durabas más o menos rato Y así nació el pinball Uy. Que luego se desarrolló muchísimo más y llegó pues, hasta, donde, hasta donde llegó Hasta las máquinas que hay hoy por en día que tienen más niveles y pistas y historias que yo que sé Pero es una historia curiosa Sí, sí, sí Bueno, después de este fragmento de historia jare eh, tan bonito, um, si queréis vamos con con la siguiente. o tenéis un alguna historia que contar por ahí ¿de Sí, aquí algo no, ha ese tema yo siempre he pensado, eh, ¿qué pasaría si hoy en día hubiera, hubiese máquinas recreativas de las de toda la vida en la que tú pudieras apostar? Pues mira, me va a pasar el contra con una sola vida y no que sé, y tú metes 5 euros y si lo haces, pues yo que sé, te dan 1000 euros. O alguna cosa, que eh, hostia, vas a ser contra con una vida y tienes que ser la hostia. ¿eh? Pero Pero esto, creo, esto, creo que esto te interesa que no nunca. Que salgan 1000 ¿eh? euros, madre mía. Esto, esto, <risas> esto acabaría con mi vida, o sea, directamente yo ya me retiro y me dedico a eso. Y como yo, mucha gente. Lo que pasa es que las... Eso, eso sí que se ha mantenido con el tiempo, ¿eh? No tiene nada que ver la legislación de una máquina puramente recreativa que la, que la legislación que lleva una máquina... O por lo menos en el pasado era así, no sé si ahora está en sí, el Sí, pero, se... pero creo que no. Entonces ya algún tiempo escribí un artículo porque descubrí que había una página en la que la gente podía apostar sobre juegos multijugador y no conocía que hubiera nada por el estilo, por el estilo entonces pues lo, pus, lo puse en la página y luego ya la gente, los usuarios me contestaron que eso ya existía desde hace bastante tiempo, o sea que sí que hay gente que apuesta en el real a te voy a matar en el counter, te voy a matar en el, en el Modern mode Warfare 2 Bueno, siempre es mejor que se apueste sobre eso que sobre otras cosas reales, ¿no? Es decir en, Bueno, en Estados Unidos Sí que lo que hay es Es una Una tradición Ahora está llegando a Europa Pero hay una tradición Enorme De De Lo diré De, de, de apuestas De casas de apuestas Y se apuesta por sí. todo Ahora está aquí Miapuesta.com, ¿no? Alguna que he oído por la radio Recientemente En el País Vasco Hay tres o cuatro, ¿eh? El y son reto, Y no sé sí, qué. Y están Ahora están subiendo Están subiendo para arriba um, A ver, pide paso a Mr. Green ¿Qué quieres Mr. Green? Cuéntame Lo que hay, hay, hay, hay un libro, bueno, de hecho creo que fue el primero que, que, cogí de, que compré así para la colección Que es eh, Trigger Happy de Stephen sí. Poole ¿Vale? Que a esta gente tan ilustrada que suele comprar la, la Edge inglesa, pues seguramente lo conocerá porque el tío eh, generalmente escribía, escribía algún artículo. Que el libro que es gratis, que se puede descargar, ¿eh? stevenpool.net Y oh. podéis descargar el libro y muy interesante, el tío tiene, tiene unas cuantas reflexiones muy, muy buenas. Pues, ¿vale? Yo digo por si alguien dice Coño, pues estaría interesante tener aquí un, un libro así Para empezar de referencia Pues bueno, yo creo que es, que es un buen libro para empezar Y es gratis Y como es gratis, pues seguro que mañana mismo Hay ya 10 millones de descargas <risa> ¿En castellano no hay nada? ¿En castellano aparte del mundo pixel? En castellano hay eh, fans, bloggers y videojuegos Que es un libro que me pedí yo para navidad Y me llegó Y bueno, es un poquito farragoso Porque es, eh, habla mucho de Semiótica y el significado De las palabras Y bueno, no. a veces es un poco de eh, Muy académico de leer Pero bueno, enfoca el tema de los videojuegos Desde la perspectiva también de De los fans De cómo se comportan respecto de de su afición, pero es un libro un poquito, un poquito farragoso ¿eh? o sea, una cosa es el gafapastismo y lo de este libro está bastante por encima ¿eh? o sea, lo que les preocupa es la, la semántica afectiva que, es, <risa> que, Ostia. que Ostia. es lo que me pasó a mí cuando se me jodió ¿Cómo? la Xbox y me abracé a ella para desearle buen viaje eso, eso no es lo del niño alemán es el tema a <risa> un bueno pues ahí, ahí está sí. la recomendación del libro Bueno, después de esta, estas recomendaciones eh, editoriales eh, literarias y de estas pequeñas anécdotas del Wajare, eh, ¿Queréis dejar de poner gilipolleces en el chat? Que si no, que si no me despisto <risa> eh, Vamos a, a pasar a nuestra famosa sección de a qué juegos estamos jugando eh, A ver, vamos a empezar por ejemplo por Fuxia Que ha estado muy callado hasta ahora Señor Fuxia, por favor cuéntenos a qué ha estado jugando usted es Recientemente que este, Es que estaba aquí encandilado escuchando Siempre, yo, A mí me gusta participar en los podcasts principalmente para escucharlos Qué bonito Y como así tal. el... Eres eh, amor, tío, eres amor. Por supuesto, por supuesto. Pues eh, realmente ahora no, no estaba jugando a gran cosa. El pues eh, sí. eh, siguiente. Entonces, como, como sabía que esta sección existía eh, sí. desde tiempos inmemoriales en el, en el podcast... Te has puesto jugar pues, esta tarde. He decidido, <risa> <risa> <risa> he decidido esta tarde viajar al futuro. Coño, coño, cuéntanos cómo es eso. Pues nada, he estado jugando a Far Cry 4. ¿Y cómo es Far Cry 4? Cuéntanos, por favor. Pues Far Cry 4 es un juego que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Es una Segunda Guerra Mundial paralela, o sea, no es como la que existió realmente sino que ocurre en las Islas Seychelles. entonces es un entorno así con, con un montón de palmeras y, y los alemanes eh, tienen un problema muy grave con, con la luz del sol y se queman muy rápido y eso les quita puntos y la verdad es que está bien o sea, eh, Far Cry 4 a mí la verdad es que eh, es el primer juego que no hace Ubisoft de Far Cry porque Ubisoft ya sabéis que eh, ah, bueno, no lo sabéis. Bueno, no, os lo cuento luego. Lo que pasa con Ubisoft en el, en el 2018, concretamente. ¿Qué, qué, ha pasado? Eh, ¿Qué ha pasado con Ubisoft? Cuéntanoslo ya, yo no puedo esperar. Nada que lo que ocurrió con los servidores, sí. todo el PC y demás, sí. eh, nos pasaron una oferta de hosting a GameShare. <risa> ah. Se pasaron una oferta de hosting y la primera vez, a, eh, <risa> el primer día que GameShare estuvo funcionando en los servidores de Ubisoft. Sí. Cayeron <risa> Todos En canal Y hubiese Y hubiese, no, dio, a y hubiese opción de la bancarrota Claro, sí, claro, como, claro. como si hubo, lo viera Hubo un montón de gente Que perdió Por nuestra culpa A los salvas Hostia, Eso Es tío. algo que ya verá Bueno esto, esto no sé si Si aquí tendremos que cortar O sea, no, no, no, man, no mantener este trozo porque claro, esto la gente lo va a saber. Y es un spoiler, manera. es un spoiler como la Es un, un destripler bastante es gordo. Es un spoiler vital. Eh, sí, sí, sí. Oye, y en el, y en el futuro, lo... eh, sí. ¿Games a en sí, qué sí, se sí. ha convertido? Existe, existe todavía. Ah, existe somos, todavía. Somos 100 y siguen, ¿Y siguen escribiendo los dos de siempre? O <risa> eh, o bueno, tenemos tres foros y tres foros sí sí bueno, el, pr el primero se, se montó en el dentro de un mes <risa> Está, eh, no, <risa> el tres tres tres foros y dos páginas Ajá. games eh, a, va a haber una escisión. games por un lado y Ahare por el otro Ajá, coño, es un poco parecido a lo que, en lo en que ocurrió con hard game entonces los colores los colores fríos sí los señores con colores fríos pues azul eh, azul Marino todo blanco, verde, blanco se van blanco. a ir a Games y los colores chillones a JARE ah, Entonces es, y... es lo que va a ocurrir. Es un, una cosa que, bueno, esto para que lo vayáis sabiendo. Vale, ¿Ya pues somos ricos o todavía no? Te nos falta algo? ¿Eso que nos pasó en el 2012 o en el 2014? ¿O cuándo nos pasó eso? 2016. 2016, en 2016. Sale, <risa> cuando sale Far Cry 4? También eso... sale. Bueno, Bayonetados también está muy bien. Eh, Bayonetados, la personaje principal consigue ser presidenta de Estados Unidos, al final. <risa> Entonces, él está, está muy bien, muy bien. O sea, eh, eh, convierte todo el eh, Estados Unidos y demás al, al japonesismo. Sí. Y, y y sí, la verdad es va a estar interesante. Es el primer juego que sale para Xbox. Eh, eso lo tengo luego, luego hablaremos 1080. de bayoneta porque lo va a comentar luego el señor blanco que ha estado dándole a él hablaremos luego de bayoneta pero yo voy a dejar mientras tanto en el podcast una una pregunta en el aire de dónde coño le sale tanto pelo bien sigamos <risa> el, creo, el... Que la, creo que la pregunta está a la respuesta sí. <risa> probablemente probablemente como decía un amigo mío tú qué coño quieres y, y siempre respondía es que se puede elegir bueno Bien, eh... y, y, y nada, y después le estoy dando a... A Half-Life eh, 3 ah, ¿Por fin ha salido? ¿En qué año? Sale el, el 3 2016. o el episodio 3? En el 2016 también Half-Life 3, el episodio 3 sale en el 2012 el Aproximadamente 2012. Está muy uh -huh. bien, está muy bien Ya lo veréis Un poco desfasado gráficamente, pero bueno <risa> Y nada, eh, Half-Life 3 transcurre en la segunda Guerra mundial ¡Ja, <risa> <risa> y, y, y, y nada, y, y, y en vez de eh, los nazis, pues eh, son extraterrestres, extraterrestres. y O sea, un, y, un poco rollo Wolfstein, así, mezclando lo sí, esotérico sí, con, con lo histórico y tal. Sí, sí hay, hay mucha gente que, que, el, que lo, lo acusa de plagio, ¿no? Eh, Gabe, en estos momentos, yo cuando, cuando, he, cuando he visto una foto de él en el 2016, he dicho, hostia, muchacho. Deja ya de oh. comer donuts <risa> que vas a explotar. Hay mucho pero, bueno, Pero, pero va, como, como relaciones públicas es un track, el tío. Por, yo, más o menos, por la progresión que lleva Gabe, yo creo que para el 2016 se podrá poner el, el CERN, se lo podrá poner de cinturón, más o menos. <risa> <risa> Cuando se quiera ir a trabajar, se pondrá así el, el LHC este. Sí, Hay sí, muchos sí, juegos de la Segunda el... de la Guerra Mundial, ¿no? Porque la gente está así nostálgica. En mitad de la Tercera Guerra Mundial se sienten ahí como. Me sí, gusta mucho claro, pasar. Claro. Call of Duty 10, que ya no le ponen 10, ya le ponen una X, es <risa> en, la, en la Segunda Guerra Mundial también. También han vuelto, también, han vuelto sí, sí, un poco sí. la guerra mundial, pero pero moderna, ¿eh? Es como si hubiera habido un avance de la leche, ¿no? Tecnológicamente. Estoy viendo, ya estoy viendo la nota de prensa de Activision, Blizzard, Electronic Arts, porque se habrán fundido en una todas, me imagino. Sí. Estoy sí. viendo la nota de prensa del año 2000, 2016. La estoy viendo. Que dirá algo así como. Um, eh, Call of Duty 10 vuelve a la Segunda Guerra Mundial en un espectacular retorno de la saga a sus orígenes. Lo estoy viendo. Lo estoy sí, viendo. Sí, señor. Sí, señor. Lo estoy sí, viendo. Así es. Así es. Eh, muy entretenido, ¿eh? eh lo, lo que pasa es que son cuatro horas de juego. <risa> muy entretenido. Ah, y, y una cosa que a mí sí, me. Y con me mucho contenido descargable. Me... Una <risa> cosa que me gusta mucho decir en los podcasts, tiene gráficos. A ver, eh... gráficos? ¿Y hay, ¿hay rusos muertos también? Eh, es que no llega, solo he podido jugar la primera, la primera fase porque como teníamos que entrar en el podcast, pues... Eh, ha Te teni has, has tenido que poner deprisa y corriendo a esto, sí, claro, a, a, yo, yo también lo entiendo. Has vuelto del futuro, pero ¿has sí, sí. traído la lejía? Te no? <risa> <Sí, eso> es <risa> mandamos a por eso sí, Es verdad No te mandamos a que jugaras los juegos Ya estás, ya estás estado perdiendo el tiempo Ya sabía yo Te habíamos mandado a por lejía Para limpiar los virus del servidor <risa> <risa> Bueno ¿Algo lo más de... del futuro? ¿Algún detalle más? No, no, no Es, eh, es lo único que, que he podido catar Por eso he llegado tan tarde al, al podcast ya. Uh, pues bueno, O tan el... pronto O tan pronto Depende o sea, Es verdad, depende Podrías de, de, haber vuelto de, de, antes Claro, podías incluso haber vuelto ayer Y haber haberte haber dado cuenta de que no estábamos ninguno aquí Bueno, vamos con el señor es que ha Blanco habido, ha, habido, ha habido varios intentos varios, <ríe> El <ríe> concentrador de flujo el el, Vamos con el señor Blanco Que tiene unos cuantos juegos Nos querías hablar, creo, de Dante's Inferno, Bayonetta y Brutal Legend, ¿no? Eh, básicamente Pues cuéntanos, A cuéntanos De Dante's Inferno, ¿qué te está pareciendo? O ¿Qué te ha parecido? Pues básicamente coincido contigo, con tu análisis, pues eso, pues... Para mi gusto es un God of War venido a menos. Fíjate que yo en la Games lo probé y lo que vi me gustó mucho. Era espectacular, era el primer enemigo mm. y, y pintaba muy bien, ¿no? Y dice, joder, pues si sigue así, de maravilla. Sí. Pero ves que, que le falta algo que no está. Mm. Está por terminar, está por terminar. Está por terminar, sí, sí. Es, es un juego para alquilártelo, pasártelo en una tarde y. Y te lo pasarás no pasa bien. Y te lo pasarás bien. Si te lo alquilas y te lo pasas en un par de tardes, te lo pasarás bien. Y es un juego entretenido, con un combate bueno, que está bien y tal, pero. Lo, lo que dices, ¿no? Yo creo que está por acabar. Le falta brutal. un hervor. Le falta... Perdón, se nota que es un, un juego hecho de prisa. Brutal ley, sí, ¿verdad? No, no. Dante es Inferno. No, no. Dante's Inferno. No, no. Ah, Dante es Inferno. Vale, no os preocupéis. No hay segunda parte. Con juegos tan <risa> cortos, lo de... <risa> con juegos <costan risa> cortos, lo de los va a tener todo el sentido del mundo, ¿eh? Porque es que... Vas, ya luego no se sí, compra juegos, los vas a alquilar. Sí, juegos, a quilar, sí, tan sí. Poco, que sí, no merece la sí. pena. Sí, El Olive desde luego, va a tener... Si, si, si funciona alguna vez o por lo menos en este país porque yo dudo que con la conexión de uno que yo tengo pueda jugar alguna vez a eso pero sí, desde luego a mí, a mí es lo que coincido completamente con el señor blanco es decir, es un juego pues eso a medio terminar allí que es entretenido pero que bueno desde luego y en el tema gráfico ya no vamos a entrar porque vamos Yo he leído en ciertos sitios que la representación del infierno de Dantes Infierno es maravillosa. Y yo verdad... Es muy realista. Sí sí, sí, sí. Alguno que habrá estado trabajando en las GAE, porque si no, ya me tienen Eso que explicar es. a mí de qué cojones conocen el infierno. ¿El infierno digital cómo es? ¿Cómo está representado? Bueno, esa fue esa fue mm. exactamente mi, mi mayor pega con el juego, porque tú eh, sí, Madrid, voy a soltar un, voy a soltar un pequeño spoiler, ¿no? Eh, tú vas no. Sí, ah, sí, sí, sí, tú vas bajando, bajando, bajando, bajando, coño, es el descenso a los infiernos de Dante, o sea, se supone que vas para abajo, ¿no? Vale. Tú vas bajando todo el rato bajando y se supone que tú al final ¿Con quién esperas encontrarte al final del infierno? Con Teddy Bautista, sí, sí, sí. Con ¿no? Teddy Bautista, correcto Claro, y, y <risa> no estaba Teddy no Bautista Me llevé un chasco y dije, bueno, menuda mierda de juego este del antes no infierno Es que pilla muchos derechos de autor porque... Sí, joder, no lo sé Pero con la pasta que se han gastado en el juego Porque encima se habrán gastado dinero, sobre todo en comercializarlo Sí. Más que en hacerlo, desde luego. Que se anuncia el Super Bowl ahí y todo molón. Bueno, a ver si Visceral Games nos entrega un Dead Space 2 en, en condiciones que... Sí, y para PC. Esperando. Y además también está, están haciendo el rumor es que también están haciendo un juego de Jack el Destripador. A saber, a saber. Mm -hmm. Hombre, si con Dante han conseguido que convertir a Dante, que era un poeta, en un tío que va a dar dos tías con una hoz... Con una Pues quiero decir eh, Pueden conseguir Todo lo que se sea, conseguir, o sea que sí. el... Probablemente ya que el destripador Será también un juego De la segunda guerra mundial <risa> <risa> Podemos decir... eh, fácil, ¿también, fácil. también habías probado Bayonetta, ¿no? Sí, Bayonetta Y la verdad es que me ha gustado bastante O sea A ver eh, Hay que entender un poco Lo que es Bayonetta No vas a, a ir y decir No, esto es un juego Súper serio No, o sea Tú coges la Bayonetta Y dices ¿Qué cojones es esto? efectivamente ese es el, el lo que dices al principio es un what the fuck o sea what, what the fuck? fuck qué cojones es esto o sea que, sí, que, que, sí, que... se ríe de sí mismo de ti y de, de, de todos tus compañeros o sea, es una pasada pero pero es muy entretenido el, los y el combate está muy bien o sea a mí me recuerda mucho al Ninja Gaiden en muchos momentos sí sí incluso a mí me parece más fluido el de el de Bayonetta que el de Ninja Gaiden sí, pero porque eh... yo con Ninja Gaiden soy muy torpe ¿eh? también lo reconozco quiero decir que el problema es mío con Ninja es que Ninja Gaiden. Gaiden es una mierda por lo menos el 2 La... No, a ver, <risa> el 2 no es lo mismo que el 1, pero están tampoco tan mal Ojo, es, que que la, es que la gestión no, de la quieres. cámara es muy mala Está, sí, está sí. cerquísima, ¿para qué coño no ponen tan cerca? No puedo ver una mierda Depende del trozo, ¿eh? Mm. Hay sitios que se aleja un poco más, pero vamos, yo es sí, que soy muy torpe con los Ninja Gaiden, yo en el primero lo dejé por imposible y el segundo también O sea, que No, no ¿Qué me, ¿Qué me pones sí. por el chat? <risa> <risa> ¿Queréis dejar de jugar al MUS en el chat? Están estorbando al MUS. Y tres en raya. No, a uh -huh. ver, yo me esperaba un Devil May Cry y, y la verdad es que me sorprendió Eso pues que es muy fluido, los combates están muy bien Tiene incluso un momento que te ríes eh, sí, Es eh... todo lo tanto entretenido, siempre hay cosas ¿no? Siempre ocurren cosas y, y, y espectaculares En muchos momentos Sí, Entonces, bueno, Y lo pues, van pues, haciendo como... muy variado, ahora te meten en una fase sí. horrorosa Por cierto, de una moto de motos. Que es, una, es horrorosa <risa> esa fase sí, luego, claro, te, sí. luego te meten en un homenaje al Afterburner Que es está bastante mejor, la verdad Esa sí. fase del Afterburner está bastante graciosa Un poco larga, para mi gusto Yo creo que dura lo mismo, la fase del homenaje afterburner del Bayonetta, que la máquina original. O sea, <risa> se, de, yo, se me hizo larguísima esa fase, madre mía. Yo, vamos, pero está bien. Por lo menos le añaden variedad y, y está divertida. Se podían haber ahorrado la historia por completo, o sea, porque para lo mal contada que está y la mierda de historia que es, se la podían haber ahorrado. Aunque no sé si en el fondo están haciendo como todo es un descojono en Bayonetta y todo es, no sé hasta qué punto están riéndose del cliché de lo mal contadas que están las historias sí. de los videojuegos normalmente porque está sí. realmente po mal contada aposta sí. y el otro que habías probado Brutal Legend Pues mira, Brutal eh, Legend, en la Gamescom jugué la demo, que era el primer nivel y tal tutorial, y me encantó, ¿no? Era una especie de God of War con un montón de cosas de rock, con un montón de risas, repetí unos con unos comentarios muy buenos el Jack Black, y, y dices joder. Eh, tiene una pinta muy buena o sea si es un God of War con una historia que todo el rato con risas y vas ganando con poderes bien pero es que el juego hay un momento en el que cambia yo no me lo esperaba y me decepciona esa parte que no es que sea mal juego eh, pero llega un momento en el que el juego es más una especie de juego de estrategia porque tú llega un momento en el que tienes que luchar contra lo, el, el enemigo que tiene una <coughs> especie de eh, concierto no tú, tú, tú tienes tu escenario él tiene el suyo tienes que ir consiguiendo eh, una especie de almas que son los fans que es, es algo así como Como tus recursos, y con eso vas eh, eh, contratando, pues sí, sí, vas cogiendo pues nuevos eh, luchadores, ¿no? Pues tienes los tíos que mueven la cabeza, así los headbangers, bueno, pues tienes un montón de gente que puedes ir cogiendo, y les y tú desde el cielo le diciendo, vosotros ir para allá y conquistar aquello, vosotros ir allí y matar a aquello, vosotros estar aquí y defender esto. O sea, es y y no te ¿eh? mal, ¿eh? Estrategia sí, sí, un pás... R3. Estra R3. R3 Un R3 Sí, bueno, pero todo en tiempo real Tú vas moviendo al tío Tú bajas cuando quieres Empiezas a meter espacios tú También puedes hacer golpes y tal Pero que a mí, yo digo que no me lo esperaba Me cambió completamente el juego que estaba esperando Y no significa que no sé claro. qué se llama juego Está muy bien Tiene cosas muy divertidas Es variado A mí de Brutal Legend Que me estoy completamente de acuerdo con tu opinión Lo que más me gustó de lejos fue el menú sí, ¿Tiene, <risa> es, es un juego bueno. que tiene el mejor menú Que yo me he echado a la cara en mi vida de es verdad, verdad ¿eh? el menú, ¿lo habéis visto? ¿Qué sí, ocurre? Sí, sí, ¿qué ocurre? Sí. Es, es el, la portada del disco, la portada de un disco, y cuando vas pasando menú, abre el disco, ¿vale? Con una mano, y luego tú vas seleccionando, y el tío va moviendo la mano por encima de, de las canciones o de lo que haya en el disco y tal. Andale. Y cuando le das otra vez, pues gira y ves la contraportada y tienes más opciones y tal. Muy chulo, muy chulo, muy, ah. muy no sé, curioso, muy, muy original. Muy sí. original y muy centrado así en el mundo del rock y tal. Está. está... Un vinilo, es, ¿no? Un vinilo. Es, es, ¿Un vinilo? Sí, es ¿Un vinilo? Un vinilo, es un vinilo. Tiene ah, sí, sí, uh, la contraportada, la portada y cada, cada parte del disco lo que dice lo que dice Pink, pues es una opción. Eh, por mm. lo que estáis contando, en, en, no apoyáis, ¿no? Entonces, que diera mi voto como Brutal Legend para <risa> juego del año. <risa> no, no, a ver, eh, a mí yo como juego del año no creo. O sea, es un juego muy bueno, está muy bien, encima pues, le levantas a sonar la hostias si y te gusta el, el tipo de música. Y, y como juego a mí me parece que, que está bien pero yo me espero otra cosa eso es eso o sea es como cuando vas no, no sé explicarlo no sí sí bueno es que la demo engañaba va, pero vamos la demo engaña por completo porque no, fin, no, luego el juego además luego la, la demo parece que va a ser un juego lineal Y en el Eso momento es. en el que llegas al poblado, el juego de lineal no tiene nada. Bueno, sí, tiene la linealidad, pero siendo un, un, un sandbox, quiero decir, que vas a un sitio, a otro, escoges misiones, las haces en un orden, en otro. Hmm. Mm, quiero decir, no, no es la demos la menos representativa que yo me echaba la cara. Yo y el doblaje, visto... y hay que decirlo, el doblaje de Santiago Segura es horroroso <risa> Horroroso, de malo, de, de sí, tirárselo sí. a la cabeza O sea, es malo de cojones Han querido sacar la estrellita como que iba a ser ahí para dar esto, pero no, no Y además, que... la analogía no está mal sacada, quiero decir, en realidad El, ya, el, si, el, si. el Jack Black de España, exacto, la peli si, si, ACDC El Jack Black sí. de, de España, Escuela de Rock ACDC si, si, Es un poco, efectivamente, el tipo graciosete, gordete, feote Que... Sí. que Ya en Estados Unidos, pues aquí Santiago Segura, ¿no? O sea, la, la, pero como doblador de videojuegos, por favor, o sea, que se retire con Tomás rubio al, al monte de ahí. <risa> y, no, y mira, y mira que, que en el corto de Heidi no hacía nada mal, ¿eh? Ese es lo <risa> último que ha hecho Santiago Segura, decente. Eso, eso es muy, bru muy, muy bruto y muy bestia A mí me... yo me río mucho con él Los que no sepáis de qué estamos hablando Hay un doblaje, poned Santiago Segura, Heidi en Youtube Y, y me imagino Lo habréis visto todos, pero el que no lo haya visto Que lo ponga y que lo vea Es que aquello salió cuando todavía no existía Youtube Sí, YouTube, efectivamente efectivamente Eso es muy viejo, es muy añejo No puede ser no anterior. Después, pues, acaso se Existía vida antes de Youtube, amigos Eso es para el debate de... Bueno, vale. ¿Algún juego más que quieras comentar, Blanco? Eh, bueno, el Larsiders ya le dices en el Landis Yo lo recomiendo, ¿eh? O sea, es un juego que está bien en general. Es, es, es, todo está muy bien. O sea, no es que destaque de la hostia, pero en general sí. te lo pasas bien y es completo y tiene un montón de cosas, muchos detalles. Muy agradable, ¿eh? Y yo te digo que para los que le gusta, el, por ejemplo, el Jon Zelda, yo creo que es un juego que lo van a disfrutar. Completamente de acuerdo. A mí no lo he terminado, ¿eh? Y pero estoy por la mitad del juego y francamente un juego que está muy bien a todos los niveles es decir, no es la hostia en gráficos, pero cumple eh, Eso es. no tiene un diseño maravilloso aunque a algunos les encante el John Madureira este, pero cumple eh, la jugabilidad la hemos visto en otros títulos, pero joder Cumple, y además han cogido elementos de varios juegos, del Panzer Dragon es. Horta, del Zelda, de tal, y los han mezclado muy bien, con mucha gracia, y muy sólido muy, sólido, muy sólido y funciona muy bien, entonces Eso es. está muy bien, la verdad es que el juego está muy bien, el Darksiders para mí, por ahora, de lo que llevamos de año, de lo que más me ha gustado, junto con sí. Mass Effect 2, que, del que hablaremos luego, de que... además una sorpresa, ¿no?, porque tampoco se esperaba mucho de, él, de primeras no no no no para mí un tapado por completo bueno habíamos puesto algún vídeo en la página y tal oye pues esto parece sí, sí. que no tiene mala pinta pero bueno de no tener mala pinta ser un juego tan sólido la verdad es que vamos y cuando se pone épico consigue serlo con esos escenarios enormes y esos monstruos gigantes y tal un poco justo todo lo contrario que antes inferno mm. Dante's Inferno no es variado, es todo el rato lo mismo, este es variado, eh, cuando se pone épico Dante's Inferno no lo consigue, y Darksiders sí, y luego pues es un producto muy sólido, es decir, es un producto es. que está muy bien hecho. Un cuando tienes al final que, me, me comentas a qué te parece el final. Un vale, juego que recuerda, vale. que recuerda Panzer Dragon Hurtad tiene que ser especial. Sí, porque tienen unas fases, es que son, vamos, a mí me recordaron muchísimo, no sé si a ti te recordaban blanco, pero las fases en las que sí, sí. vas en los dragones y tal, es que joder, bueno, dragones, no lo que sean eso, ah, pero sí. son prácticamente iguales, eh, son on rails completamente, vale. Tú, pero tú puedes mover el, el, tanto el, por separado el bicho en el que vas montado como la mirilla. Es. Y cuando cargas el disparo y, y pasas la mira por encima de varios enemigos, carga un disparo para disparar a varios a la vez. O sea, una mecánica muy, muy similar. Todo muy y copiado de hecho, muchos eh. sitios, pero muy bien hecho y muy sólido. Y cuando te bajas del bicho y te pones a dar tortas, pues un God of War un poco light, pero bien hecho también. Con... Uh -huh. Y luego muchas opciones y muchas coñas para encontrar por el escenario escondidas. Y muchas... Mm, sí, sí, es un juego que... Mm, Premia muchísimo la exploración y que te va, irte por otra esquina por la que se supone que no tienes que ir. Está en un mundo más o menos abierto, es un poco sandbox. Muy bien, la verdad es que muy bien. Okay. Bueno, muy bien. Eso es. eh, 360, ¿no? No sé si está en Play 3. Y Play 3 también. Yo lo pongo sí. en 360, pero para PS3 no no, no, no no sé lo... si la conversión es buena o mala, no tengo ni idea. Le voy a recomendar a mis amigos. <risas> Hostia, a los, de futuro ¿A los del, o del futuro. Los de futuro de... Eso <risas> no? A los del futuro, a los de ahora. <risas> lo, a, a los de ahora, por supuesto. A los de ahora. Los del futuro ya no se van a acordar de mí. <risa> es pues, que has estado muy poco rato, joder. Has He estado, nada, nada. Has estado un y... par de horas. Long game. Bueno, seguimos con el con el señor rojo. Con nos quería hablar de la saga XCom, ¿no? Y de alguna cosilla más que habías eh, bajado esta, estas estas navidades en Steam. Que sí, comentado. Porque a raíz de la defunción de mi Xbox, pues a lo que más estoy jugando ahora mismo es a la PSP. Ya sabéis, al moster que me. Ups, Ahí se ha caído el micrófono, sí. sí se ha caído el micrófono. Está en su sitio? Sí, está en su sitio. Que lo no llevas pegado Estaba jugando mucho a Master Hunter. Hunter que me sigue encantando. Es un juego no, un arco de cojones. Uh -huh. Ya el Magic que, que estoy hablando ahora en los análisis que está haciendo en la la página. Sí. Pero en mm -hmm. PC sobre todo lo que me estoy dedicando son los juegos que compré muy baratos en Steam en estas navidades. Uh -huh. Lo que pasa es que la mayoría de estos juegos son juegos que ya han sido analizados a la página. Compré por ejemplo el Machinarium, que es un juego muy recomendable, una gráfica muy buena, muy sí. pero sobre todo es todo puzzle. O sea, de, di de diálogos y la historia es muy simplona, pero está muy bien hecho. Como todos estos juegos así pequeñitos hace gala de unos gráficos siempre entrañables y muy bien dibujados. Muy bien, y con, mucho, y mucho, con mucha gracia y mucho cariño, la verdad. Sí, lo es que el cacharro, el robotillo, o sea, es adorable. Yo si lo encuentro en, en una tienda, el puto robotillo, te lo juro que me lo compro. O sea, me quedé enamorado del robotillo. Y mira que es un dibujo que parece hecho por un niño de 5 años, pero me encanta. Con la gracia que tiene y la gracia que está animado y, y, y todo. Es que es todo, la música. Y hasta, y hasta los malos están muy son casi sí, simpáticos. sí, sí, sí. sí. Está, es un, un juego muy simpático, muy simpático. Otro juego... Okay. Que... Perdona, voy ha, haciendo un inciso solamente, aunque ya sé que no dejo de cascar, <ríe> pero haciendo un inciso. Has no. comentado lo de Steam en estas Navidades. Es que lo de Steam en estas Navidades ha sido un puto vicio. Sí, sí. O sea, los 10 o 15 días estos que tuvieron de cada día os sea, vamos a hacer una oferta, es que yo todos los días caía con algo, porque es que era... Un euro, dos euros, tres euros yo decía, Dios mío No sea, me, es yo dinero, me, dinero Yo me, dinero, me dinero. sabía porque que estaba que en Santander es que no nunca, eh. Yo me sabía porque estaba en Santander Y en Santander, con la puta mierda de ordenador que tengo allí eh, no, no me sabía de meter ninguna tarjeta de crédito <risa> Ni comprar nada <risa> Es que yo bueno, se bueno, me compré yo, siete yo... juegos <risa> Es que yo estoy igual Es que igual he engrosado En quince o en veinte títulos y, y los tengo por descargar ah. casi todos Prácticamente o sea, No... Pero bueno, menudo vicios. Es que como no te vas a comprar, yo qué sé, no, no quiero abrir Steam porque se, corga, se cortará la conexión. Si ahora abro Steam se va a tomar el pedo todo el podcast. Pero, pero es que había juegos a 2 euros que, que decías, pero ¿cómo cojones? El, bueno, el, el que comenté en, el, en la página, del Grid Defense, este, el ah, este, ¿No Grid Defense de Awakening, a 2 euros creo que lo compré. Es un juegazo. Y a 2 euros ya no te cuento. No pude dejar de jugarlo hasta que me lo acabé se me quedó bueno uno, otro que pide como, también compré el Bioshock que es el, el que estoy jugando ahora lo que pasa es que se me ha jodido unos altavoces así que estoy esperando que hasta que me compre otro cable porque tiene mucha sí. inversión y merece la pena esperar sí. para jugarlo en condiciones uh -huh. pero que sí que me pase y no coincido con la nota que le dio Insajare es el mi Rosette que me pareció muchísimo peor de lo que esperaba <risa> porque eh, ¿Truño? todo el mundo lo ponía como como un plataforma en primera persona que está bien muy corto pero que pero es que a mí no me gustó nada porque pues, pues nosotros fuimos de los pocos críticos con el juego que te pudiste encontrar en en, en los medios de, de este país eh de los pocos críticos pues había que ser, había que ser aún más crítico porque yo me esperaba mejor mejor cosas pues eh, fíjate que, que tú has, y tú lo has plataforma. jugado en PC que mejora bastante porque yo lo jugué en, en 360 Y casi me corto los, los huevos, de lo difícil que <coughs> me resultaba. Perdona, sigue. No, empecé ese, el manejo es, es correcto, yo pensé que igual me iba a liar más porque... con el teclado y el ratón igual pensé que andar pegando brincos y girando sobre la pared iba a ser difícil, pero lo verdad es que se maneja bastante bien. Huh. Pero es que lo que empezaba bastante bien como un juego de plataformas en el que puedes ir, ir esquivando a los enemigos, huyendo de ellos, Acaba siendo uh -huh. un shooter súper corto y muy mal hecho porque es que es imposible. Yo he estado literalmente horas intentando pasarme de fases para no matar a enemigos porque yo soy un obseso, un obseso de eso, de cuando se puede esquivar un enemigo, esquivarle y no matarle. Y estuve horas intentando esquivarlos y, y nada. Y era imposible. O sea, que al final completamente esta yo... y las iban pegado tíos ¿sabes? a cabeza que, que era súper sencillo y así me acabé el juego, pues lo que me quedaba de juego yo, en una tarde. Yo meto baza aquí, eh. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete baza, hombre, 80 Gs por pasarme el juego sin matar a. Bueno, no sin matar a nadie, sin disparar a nadie. Es que. Joven es que... en qué, qué nivel de disputa jugaste? Pues en el nivel Mr. Green pues, es el Que hay por encima Del hardcore de la muerte Si yo solo cor yo corría, corría No, lo que pasa es que Si intentas no dispararle a nadie Pues es jodido, porque te matan 5, 6, 19 veces Porque te disparan, pero al final lo logras Que son 80G, señora No, no, no no. Pero <risa> Me lo no no, no, es que cuando acabé el juego Dije, ostras, a ver qué logros hay por aquí Dije, 80G, pasárselo sin disparar Y la verdad que como shooter es un truño Sí, pues dije sí. pues me lo voy a pasar corriendo Porque además me, me sabía mal Fíjate que incluso cuando me lo pasé sin disparar a nadie en, en una escena que iba corriendo por un tejado Justo me sale me sale un tío Y o sea, me, me tiré al suelo y le di la patada Y lo tiré de edificio para abajo y me supo mal Porque no, no había disparado a nadie Yo intentaba no matar a nadie Porque claro, es gente, pues tiene su nómina A fin de mes, bueno que voy a explicar pues sí, impuestos claro, claro. Y te jode, te jode Sí, y la parte bien. en la que hay muchos francotiradores, casi al final de la. Casi al final del juego, eso también se puede ah, hacer por... sin disparar. Se puede hacer sí, se puede hacer, sí, sí. La gas también por alcantarilla se puede hacer. La que hay una que tienes que ir prácticamente por el. Eh, a nivel de suelo, que te tienes que meter por un centro comercial, se puede hacer. Y una que tienes que bajar el... un, un edificio, eh, yo lo bajé, pero pegando botes, pero vamos, saltándome una planta de, <risa> de un salto, yendo a caer en un sitio. Y de ahí al otro, al lado de unas macetas. Y... Pero tardé, tardé, ¿eh? O sea, estuve repitiendo cuando me, pa me pasó todo el juego. Montón. Que me pase todo el juego con un show me your boobs y funciona, ¿eh? Tú vas así con la mesita para arriba y nadie te dispara. <risa> <risa> ¡Ah! Pero eso es un mod de PC, ¿no? Yo... Sí, sí, de PC. <risa> yo, com yo comparto completamente la frustración del señor Rojo. Porque sí. yo lo intenté. Y no conseguí pasar ni una puta fase sin matar a nadie. Y además me ha resultado Ya a ver hasta casi el final del juego. Cuando, cuando, precisamente cuando hay que bajar del edificio ese y la parte de francotiro. Que hay como 4 o 5 francotiradores juntos. Es, es jodido, pero se, se puede, se puede. A mí, a mí me, gustó, me gustó mucho pensar en todas sus carencias. ¿eh? Pero vaya, poderse, poderse se puede. Inténtenlo. Yo, yo lo intenté. Eh, vamos a ver, a mí lo que me pasa es me pasa lo siguiente Yo soy torpe, ¿vale? Yo tengo manos de árbol y no soy una persona habilidosa con el pad Es decir, yo no soy de aprenderme combos Ni de... no soy un gran jugador a la hora de manejarme Ni me pones en un Street Fighter y no aguanto ni 10 segundos Porque soy malísimo, ¿vale? O sea, los juegos de habilidad con el pad no se me dan bien Entonces, en, en este Mirror Edge yo veía que era un poco de habilidad Porque... Eh, Se supone que mientras me disparaban los francotiradores y los fulanos de la sala lo que yo tenía que hacer era correr, apoyarme en una pared, pegarle una patada, que el tío cayera, seguir corriendo, resbalar, darle los huevos al otro, saltar por encima, esconderme detrás de una pared, esperar a que disparara y cuando había disparado salir corriendo tal. Vale, eso es lo que se su yo sabía en mi cabeza el plan que tenía que hacer. Y entonces me salía lo siguiente resbalaba, me quedaba corto me quedaba delante del tío y el tío me iba a apuntar con el arma, le iba a dar al botón justo en el momento en el que el tío me iba a dar el culetazo fallaba, con lo cual el tío me daba el culetazo entonces al final le quitaba el arma le reventaba la cabeza, le reventaba la cabeza al de al lado, me iba a poner el francotirador también le disparaba y me lo cargaba y cuando ya no quedaba nadie en el escenario, entonces tranquilamente me acababa el nivel eh, y, y, y miraba hacia atrás y decía: Dios mío, qué chapuza de espía secreto o de lo que sea que estoy hecho, o sea, o de, o de runner, o sea, menuda chapuza, o sea, no voy a ningún lado con este estilo. Porque, claro, la tía te la presentan como súper ágil, súper tal, y luego yo me metía en ese papel y no, lo siento, yo no podía ser fez, yo soy torpe, y, y, y, y brusco, y, y tonto, entonces no, no, no, no conseguí nunca. Yo no supe. Manejar más efecto. O sea, más Efe, ni roset. Sublimidad <risa> sublimidad. <como, risa> yo no supe nunca manejar ni roset como se supone que se debía de manejar el juego. Pero yo conozco gente que le pasa como a Verde, que lo han aprendido a manejar así, y les funcionaba y lo disfrutaron el doble que yo. Porque me acuerdo comentándolo con un colega, me decía, no, no, macho, es que tienes que hacer esto, tal, no sé qué, y entonces es muy importante la velocidad que llevas y el timing, y me lo contaba, y yo decía, pues para ti, porque yo no puedo, soy incapaz, soy torpe. No sé, Así que, que está supongo está que depende todo, también creo mucho de que que que es que es que es que la experiencia de cada usuario Creo que le daré otra oportunidad Porque estas cosas siempre, siempre me pican muchísimo ahora, ahora, ahora te ha picado el verde, claro Ahora te ha picado <risa> eh, ¿Qué más os querías comentar? Bueno, y lo último que me compré, que fue hace poco Más bien como una no sé, una, una disculpa hacia, hacia, hacia, micro, hacia la difunta Micropros Es el, la saga de, de juegos de XCOM Porque recuerdo que pirateé su juego Pirateé también el, el Apocalipse Pero os bajaste de la estantería, no pirateaste ¿No? En realidad el Apocalipse lo compré, lo copié y luego lo devolví No quedé satisfecho Y me devolví el dinero Lo <risa> <risa> compré claro? no, no, en el corte inglés, está claro ¿Cómo? No, no, en el corte, corte, corte inglés no le carré full Bueno, en el antiguo Aprica, No sé si lo, eso existe, existía por aquí antes No, no. Es, que, es que en los Pricas antiguamente se, pues, se encontraban grandes joyas ¿eh? Tanto videojuegos como, como en música Pero comenta un poco porque yo del XCOM tengo ahí como una nebulosa Y sé que en algún momento jugué Pero no lo estoy viendo Es, un juego, eh, es un juego de estrategia ambiental en el futuro Concretamente empieza lo he comprado hoy en 1 de enero de 1999 Hostia en el que... El futuro hoy. ¿Sí? El fut no, sí. ¿Sí? puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. El futuro, el futuro ayer, más bien. <risa> el futuro puede ocurrir hoy. El futuro puede ocurrir en cualquier momento. Y... Y en ese futuro hipotético, la Tierra está siendo asaltada por unos alienígenas que actúan de un modo terrorista y los eh, gobiernos se ven incapaces de, de hacer nada como actualmente. Ajá. Y sí. <risa> o sea, es, estamos hablando de, de un tema bastante real <risa> eh, la, El mundo está ¿no? sumergido en una crisis No tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora Y lo que decían no, sí, es... No. ¿Cómo era, Verde? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo era lo que pusiste tú en vez de crisis? Eh... Eh, difícil, difícil momento coyuntural Difícil de, de, de, momento coyuntural Hostia, me encanta, Entonces, me encanta no. Qué bueno Sí. Ya, pero el, el Caprile lo tiene zapatero. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, bueno sí, sí. es que los gobiernos ante esta situación lo que hacen es fundar una unidad de combate multinacional y tú lo que tienes que hacer, pues es dirigir esa esa unidad. Y entonces eh, el juego, eh, mezcla parte estratégica a largo plazo en el que tú tienes que ir fundando tus bases. Importante poner tus bases en los países más ricos como siempre o en los más para que te den más pasta para poder combatir y si eso sí si ya de paso colateralmente salvar también los países pobres Ajá. si te apetece pero si de paso sí sí exacto pero de paso ¿verdad? entonces un bonito detalle entonces, entonces a pues, tú vas ahí comprando tus soldados tus aviones tienes que poner los radares tienes que contratar científicos e ingenieros Y eventualmente, en algún momento, tus rayos detectan un ovni, tú mandas tus, ahí, tus cazas contra él. El ovni, pues a pesar de haber viajado millones de kilómetros, pues no es que no están muy bien armados. <risa> y lo derribas con bastante facilidad. Entonces ya llega la parte realmente interesante del juego, la que está mejor hecha, la que todo el mundo recuerda, que es la parte de la, de la estrategia táctica, que es cuando tú mandas tu, tus hombres al a, a, a, a sitio del accidente, entonces ya es una perspectiva isométrica en la que por turnos tus hombres tienes que ir moviendo a tus hombres cada hombre te es prácticamente un, un personaje de error porque tiene muy de estadísticas y uno se mueve sí. más de prisa otro más despacio y lo que tiene interesante es que la visión del de campo de batalla es totalmente realista es decir que tú cuando entras en una sala o en una casa tienes que eh, hacer que tu hombre gire y mire hacia todos los lados porque Puede pues ser es que tú ves la sala que la veas vacía Pero justo detrás tuyo, detrás de la puerta Hay un alien Entonces ¿Qué, qué, pues tienes sí, que ir bueno, Los paquitos. aliens metiéndose detrás de la puerta <risa> Fuxia, creo, creo que has dicho algo Pero no te he entendido nada No, no, yo, yo digo, he dicho que, que, que, que, que Menudos cabrones Los aliens que se meten detrás de la puerta Pues, es mucho peor cuando los eh, cuando los ovnis en lugar de derribles aterrizan, porque vienen cuatro o cinco con los derribas, muchos eh, alienígenas mueren en el accidente. Sí. Pero cuando aterrizan están todos los circulando y que si siempre están dentro, dentro de la nave, que solo tiene una entrada y tú sabes que el, el soldado que envíes a abrir esa puerta va a morir inmediatamente. porque <risa> Voluntarios. <risa> ¿Qué canalla? Levantad la mano guapos porque el escribiendo juego, la carta porque fue a pesar de ser por turnos eh, tiene una peculiaridad que es que si tú eh, a tus hombres y también a los alienígenas si durante tu turno reservas suficiente cantidad de tiempo para actuar eh, aunque la iniciativa le llegue el otro si el otro tío te ve pero y tiene la iniciativa pero si falla el disparo te toca a ti y tú puedes actuar entonces al hombre que abre la puerta esa es su Esa es su única acción. Abrir la puerta. Y después ya... Le toca a los enejeras... Y te fusilan. Pero no, no pueden llevar un robotín. <risa> abrir la puerta. Sí si, si puedes llevar tanques... no Y cuando avanza cuando el juego... En lugar de pasar por las puertas... Directamente vuelas todas las paredes... Del... Del... Del, del ovni... Y ya... Te pela completamente... El entrar por la puerta o no. ¿No? Y aparte... El juego... Incluye... Incluye... Um, leves estimulaciones de físicas... Porque podías derribar... Paredes... Eh, y entonces... Puedes eh, hacer tu, tu, tus propios caminos para no tener que pasar por esos coches de botella Para mí es un juego de estrategia que más horas he metido Y que a pesar de que es añejo totalmente He jugado hace poco pues, para rememorarlo ya que lo, por fin lo tengo original Y algún par de partidas sí que me he echado o sea, No voy a volver, a volver a pasar porque es largo de cojones Pero eh, que que el, el, sigue siendo eh, satisfactorio en, en Steam el pack completo está a 15 euros. El, los, el XCOM Interceptor, <risa> Enforcer, Apocalypse, UFO Defense y el Terror from the Deep. Sí, esos dos últimos, el, bueno, el, el Forcer y el, y el Interceptor, eh, son totalmente diferentes de la saga, que siempre están centradas pues, en equipos tácticos de hombrecillos ahí andando por, por campos y sembrados. Ah, el, el Interceptor es de naves, no, no lo he probado siquiera. El Enforcer le he puesto esta tarde para intentar hablar con él, pero es que... Eh, iba tan rápido en, en el ordenador con la nueva tarjeta gráfica que había puesto, que es que le daba a lo W para avanzar para adelante porque siempre hay primera persona y ya se pasó el juego. <risa> <risa> Así ¿Y que el, el, y y los, y el clásico, clásico, clásico cuál es el, el, el Texpo Ufo Fronted Defense, Deep. el primero de todos. A el el segundo, que es el terror front de Deep, es exactamente igual que el primero, no lo recomiendo porque digo que es igual, es exactamente igual cambian un poquito las texturas, o bueno, los spades porque no hay texturas. Y es, uh -huh. es simplemente que es lo, lo igual que uno, pero debajo del mar. <risa> es como, como Bioshock sí, vale sí es Es un adelantado de vale tiempo. Y el tercero, el tercero sí que la recomiendo también bastante, el dice porque cambia bastante, se desarrolla antes es en, en, en una batalla en toda tierra, el tercero se circunscribe a una ciudad y mete también parte de diplomacia porque hay muchas, hay muchas facciones, ahí están los, los policías, los los que fabrican armas el ejército, una secta que apoya a los alienígenas, y tienes que intentar llevarte bien con todos ellos porque todos ellos fabrican Componentes que te van a hacer falta en el futuro para poder hacer tus naves, que en este caso en el primer juego de, venían de espacio, en el segundo venían de debajo del agua, en el tercero vienen de otra dimensión. Y te hace falta juntar diferentes piezas para poder. Eh, el, el sueño de todo, de todo americano, hacer como eh, atacar su propio planeta y acometer actos de terrorismo, y, eh, pero siempre eh, estrategia preventiva, era un ataque preventivo. Una un ataque preventivo contra y los alienígenas uf. que se esconden detrás de, las puertas. <risa> <risa> de detrás de las puertas. <risa> el eh, no, eh. ¿Tenías algún tema más para comentar, algún juego más? No, siempre es que pues ya si te digo, ves. desde que se me murió de Xbox al PC empecé a jugar un juego de FX que me compré hace ya 5 o 6 meses y no y no he probado, ni siquiera he instalado, el Draken Sang. Perdón, el Draken Suena clásico en Dragensign. Una <coughs> canción de borrachos. Lo han puesto, pues lo, han puesto, lo han puesto bastante bien, eh. La gente que habla de que el juguete de Mister Orange se lo conocerá porque como ha jugado a otros juegos de rol ha habido sí por haber sí. y más. Y más, y, y los del futuro también los ha jugado. <risa> <También>. <risa> el otro día decía que estaba haciendo ya la, la review del Fallout 3 New Vegas, o sea que... sí. <risa> <risa> bueno si queréis vamos con el señor verde, eh, que también tenía una, una retail de juegos que había estado probando. Bueno, unos pocos, que se... también me salió Errores 74 el lunes de la semana pasada en la Xbox uh -huh. Y claro, he estado pues unos días sin Xbox, encendí... La... Bueno, no, o sea, el lunes pasado, por una semana, <risa> bueno Me han dado la Xbox de otro fulano, pero bueno, Muy para el caso, no sé 12 días han pasado, pero claro, es que 12 días más largos, porque... Y encendí la Wii Digo, a ver si va a ser mi salvación Y menos mal que no han tardado más En traerme la Xbox Un saludo a Nintendo desde aquí Aquí es cuando suena El puñetazo ese que sonaba Antes en Caracinca Sí, sí Hombre No, no, voy a hablar de varios, pero al hilo de, les, de hablar del Steam eh, Hombre, eh, cayó toda la, la saga Space Quest con claro, gran saga claro, de Sierra eh, claro, claro. Muy grande, Roger Wilco, pues un, un héroe, vamos, como la copa de un pino Un ídolo, un ¿Incluía ídolo sí, Incluían las y, nuevas versiones también, o sea, que re, remasterizaron en, en uno y el cuatro Pero el resto, o se lo viejo uno, ¿no? Eh, sí, bueno, el quinto, el de Next Mutation, es Mutatio ¿Se dice mutate, mutate? Bueno, es igual, el quinto eh, Es el quinto Yo lo tengo en su cajita original Y si meto los disques no sé por dónde Porque no hay disquetera <risa> Pero eh, se, se ve igual No han hecho gran cosa eh, Pero el que sí que dije Es ahora o nunca Es The Dick, la aventura gráfica de Lucas uh, 6, Grande, que En su día, grande, en su día no, no jugué Se salió un poco de lo que era Pues lo que habían sido los monkey, lo que habían sido Indiana Jones Lo que habían sido Saman Mac full throttle tal vez y Steven Spielberg dije mal es que a mí cuando ya me venden eso de producida por o del fulano que dirigió dije con guión de Steven Spielberg digo, uf, pues no ¿Guion pero guión de Steven Spielberg y alguien más ¿no? Uh, es que no sé la, Steven Spielberg venía en letras muy grandes y el, el otro más no sé ves uf, oh, hostia me lo tenía que haber preparado esta es una de esas preguntas del comodín del público y por no mirar la wikipedia puede que lo escribiera a alguien más no me veo yo a Steven Spielberg diciendo, voy a dedicar toda mi energía a este juego y tal, y a ver el guion este que tengo aquí, esto que es, salvar al soldado Ryan, y el uh -huh. otro de más allá la lista de qué de... bah vamos a dedicarle mi tiempo a los videojuegos no, no, no lo estoy viendo pero okay. aún así, gran, gran juego, y es que salió tirado igual que el Braid el Braid el uh -huh. también, nada, cuatro duros y dije, pues hay que aprovechar dejando de lado Steam eh... estoy jugando al FIFA 10 sí uh -huh. Uno de los pocos juegos que ya te viene la nota impuesta en el título. Y además, y, y además pues sí, de, de verdad, cuando hablamos de haber en el podcast de Game Over, juego del año, tal, y dije, hombre, pues sí, el FIFA 10 es un juego de deportes, podía ser juego del año, eh, un juego de deportes. Sí, en mi opinión, eso tenía que haber sido Skate cuando salió. Pero si no, pues oye, al FIFA 10 yo se hubiera dado, no, la verdad es que me está pareciendo, pero vamos, un juegazo, lo estoy disfrutando y mira que yo nunca he sido muy muy muy futbolero, sí que me ha gustado pero no ha sido de echarle horas y a este pues le estoy, le estoy echando, también le estoy echando horas al Football Manager 2010 que no sé cómo se lo hacen, pero cada vez complican más todos los gestores deportivos. Yo ya es que me he perdido, me he perdido. Subo un chaval de la cantera, está con 14 años, parece ser que es bueno y cuando me quiero dar cuenta, a la media hora de partida, no sé si se me lo han llevado unos rumanos si se ha ido a África de viaje <risa> o si acabado en un club o si lo tengo barriendo. Es que no lo sé, no sé dónde ha ido. Sí, pero de copas tengo... con el resto de brasileños. <risa> los, <risa> lo, <risa> lo, lo he tenido que ver. Al final digo, a ver, ¿cuánto cuesta este de aquí? 50 millones, venga. A, a comprar. Y tengo a la cantera que los formo, pero luego es que no sé, no sé dónde los tengo. Pero bueno, eh, la demo del Battlefield Bad Company 2, el eh, mejor juego que, salga, que saldrá en el 2010. Tú lo vas a jugar en PC, ping, pero pues, yo me lo voy a coger en Xbox. Yo, yo, yo... mi PC, pues claro, con los juegos eh, se arrastra el pobre. Ese, ese, este ese este juego, no creo ese que lo me va a retirar a mí de la, de la vida. O sea, directamente me voy a dedicar solamente al Battlefield, Bad Company compañeros cuando se grande la demo, lástima de también un poquito el escenario que han, que han elegido. No, no me acabo de convencer así todo nevado. No, no, no. No me acaba, no me acaba de gustar, pero vamos. Yo estuve en la, la beta y el escenario de la beta estaba muy chulo. ¿Sí? Sí, no el de la beta yo no lo recuerdo nevado. El de la beta estaba bastante bien en PS3. En, en la demo no, no conseguí entrar, pero vamos, eh, ya lo he comprado o sea, ya, ya en, en .com, vale, Está a 30 y, poco, 30 y pocas libras. Y ese se viene para casa porque, vamos, en cuanto lo tenga por aquí le voy a dar caña. Y, y, de, la, y... y de la demo. Bueno, si quieres comentar algo del, del Battlefield Bueno, no sé, a mí Por lo menos para mí será eh, Compra obligada Y yo creo que para, para mucha gente La lástima que, que me da Es que, bueno, se prevé Que va a venir una avalancha De, de títulos muy interesantes Y es un poco pues, la rabia de decir Ostras, es que me lo tengo que comprar de salida Porque como me lo compre de aquí Ocho meses cuando haya bajado de precio Es que no voy a jugar con nadie Bueno, es no, me voy a encontrar no, a ver si todavía coges el Battlefield 1 encontrará gente. Y el Battlefield 2, de gente estuve, dándole... jugando, estuve jugando ayer al Battlefield 2, me lo instalé por digo, coño, tengo ganas de Battlefield hasta que no, hasta que salga el Bad Company 2 en PC. Pero pero porque la gente de PC es muchísimo más, más fiel con los juegos, los usuarios de consola ¿no? Tú ahora coges el Gran Tefauto, el 4, y intenta encontrar una partida. ¿Y más que nada? ¿Y ¿no? más que nada? Salió, porque cuando menos tú esperas te quitan el servidor. Sí, bueno, esa, esa es otra. Esa es otra. Esa, esa es otra, sí, sí, también. Pero bueno, pues, creo que el usuario de PC es muchísimo más... Más, más bien, sí. Bueno, no sí, sé, sí, claro, evidentemente sí, claro, sí, sí, si se sí. han pasado 10 años jugando al mismo juego, al counter, pues claro sí, ¿Jugando a Diablo 2 y a la Starcraft 1? Exacto, hombre, y los hay, por favor, no, Rax, rush, rush, rush. ¿Cuántos? ¿Cuántos yo estoy deseando comprar medias. Creo que en este va a caer incluso de incluso salida. Sí, sí, yo, yo lo tengo muy claro. Y para PC, eh, ¿qué, qué, ¿de Fuxia decías algo? Sí, sí ¿qué ¿cuántos parches tuviste que instalar para tenerlo actualizado a la última versión? ¿De, de cuál? De del Battlefield 2 Uno, pero de 650 oh. megas, el 1.43, que es el último que hay bah, Pero, ah, que es que eso, es un pero vamos, salieron, salieron <risas> claro, pero en su día era la hostia salieron, salieron como 6 o 7, lo que pasa es que el 1.43 es acumulativo Y te lo instalas y directamente va a jugar en cualquier lado vale, pues, esa puta madre y, y os digo una cosa va fino pero de aquellas maneras eh <ríe> porque el battlefield nunca nunca se ha, se ha caracterizado hasta el bad company que no salió en pc pero nunca se ha caracterizado por tener una optimización Buena, de salida Luego ya van sacando partes y tal Pero yo recuerdo el Battlefield 942 El Battlefield 2, el Battlefield 2142 El Battlefield eh, Vietnam eh, Vietnam mm. te Tenían todos una optimización muy mm. regulera ¿Has o sea, jugado ¿a todos? Sí. a todos? A todos, a todos es, es, Yo creo que es de, de PC Es de las sagas que más me gusta Y han tenido de salida, pues eso, muchísimos problemas Primero con el browser de que viene Integrado en el, en el propio En el propio juego Vamos, era un desastre, no te filtraba las partidas por ping, luego se quedaba colgado, tenías problemas para entrar en las partidas, te sacaba el escritorio, bueno era era sí. era un poema al principio, pero desde luego la última release del del era del 1.43 para el Battlefield 2, va finísimo no fino del todo, sigue habiendo un lag del ratón y tienes que desactivar la aceleración de sonido por hardware y no sé qué, una serie de historias <risa> ¿No, tienes que, no tienes que modificar algún ini y, y, algún, y algún ini, alguna cosilla hay que tocar y tal, pero vamos bueno, va bastante pete, pete el juego es, la va, gracia, es una gracia del PC una pero cosa, no una cosa, no cosa, cosa que buena que podemos decir que ha traído mm. de las pocas El, el, ...el hecho de que la saga Battlefield haya pasado por consolas... ...que no han tenido más cojones que optimizarlo... ...bueno, habrá que esperar a ver cómo, se, cómo es la beta de PC... ...a ver si en PC es, es igual de estable que lo que prueba en PS3... ...pero desde luego han tenido que optimizarlo... ...porque han tenido que centrarse en un PC de gama media-baja... ...que es una 360, a fin de cuentas... Sí. No, es, ...no es otra Pobre. cosa... ...entonces, sí, sí. cuando salga en PC yo creo que va a salir un producto... ...y por lo que he visto en vídeos pinta Y la campaña para un jugador, no lo olvidemos Que en Battlefield siempre ha sido secundario Hasta que llegó el Bad Company 1 Pero no sé si jugasteis la campaña del Bad Company 1 Pero estaba de puta madre Sí, sí, muy muy está? muy buena ¿eh? Pero bastante buena, sí, mejor sí. que el Call of Duty O sea, eh, la gente eso lo, lo vio y lo pasó por alto Sí, pero... es que claro, en el fondo también enfocabas un poco la campaña... Pensando, porque lo era, ¿eh? un, una especie de tutorial para. Era un tutorial para el multijugador Pero ra rascando eso, lo que te quedaba era una campaña más que digna con unos personajes de los que hoy en día todavía te puedes acordar. Sí, sí, sí, porque claro. hay muchos juegos que pasan tres meses y ya no recuerdas cómo era el tío. El Fulano, la protagonista, a menos que tuviera teta, seguro que te acuerdas. Pero había ahí, había ahí un, un carisma. Así que nada, no, Battlefield, Bad Company 2. El juego, juego del año Ya J sí, Juego no del da. año Goti Goti mm. Ya tenemos Goti, goti ¿Iras Y a, de además... ¿Iras a defender la Game Over ¿No? No Goti no Es juego joda El joda El joda Eso joda, Es verdad joda Pero bueno Nosotros nos quedamos con lo nuestro Porque ya eh, Del último juego del que voy a hablar Ya lo prometo eh, Raven Squad eh, ¿Qué? Eh, no suena nada. Eh, <risa> Sí eh, Bueno Claro Publicado en el 2009 Hubiera sido mi De hecho fue una de mis selecciones para, para juego del año, sí. porque, a ver, es un juego que combina eh, eh, o sea, un shooter, un FPS y eh, táctica en tiempo real, al estilo de los Brothers in Arms, ¿vale? De que tú le das un botoncito y te planta una vista cenital y le dices a tus hombres pues flanquear por aquí o flanquear por allá, porque en realidad solo hay dos opciones, ¿no? Pero bueno, se ha intentado hacer eso y la verdad es que el, el traspaso de la visión de shooter a la, versión, a la visión de eh, táctica está, está muy bien hecho, eh, básicamente es todo lo que han conseguido con el juego, pero el principal problema es que no han abusado más del morro. Porque poner pegatinas en la portada de un juego presumiendo de que ha sido nominado a Mejor Juego de Acción de E3... O sea, es, que, es como querer fardar de buen músico por haber sido nominado a un Grammy latino. O, o, o, que, o, o decir que eres un buen actor porque has sido a la gala de los Goya. ¿Sabes? O sea, pero aún así yo lo veo como... Es que es un acto digno de elogio. O sea, es que... Es así, con todo el morro, o sea, no hay juegos que te ponen ahí una, una frase de Mary Station, por ejemplo, y dicen, imprescindible el juego del año, no me has querido decir nada, pero ahí has puesto la frase, pues ellos con dos cojones, o sea, nominado a mejor juego de acción del E3, que la lista de juegos nominados... A, a mejor la mejor jugación a O sea, son los 800 juegos que se han presentado en l 3 O sea, como si yo voy mañana Y, y, y te un juego Y, y lo presento allí y ya está ¿Sabes? O sea, el, es que juego, es, es brutal pero... Y el juego realmente es malo de cojones Sí, el juego, el, el juego es malo Malo... Eh, eh, a ver... O sea, es, es, sí, sí, sí. Es que no, no, fracasa fracasan todo. ¿Sabes esos juegos en los que dices, bueno, esta parte eh, está regular, esta está también regulera, esta no está mal, pero esta bueno, esta está mal, esta regulera, pero lo juntas todo y te queda un juego entretenido. Sí. Y que aún todavía te puede divertir. Sí. ¿Vale? O sea, estáis viendo el ejemplo, ¿no? Sí. Pues Raven Squad no es eso. O sea, <risa> O sea, falla en todas sus facetas. O sea, gráficamente, en armas, en, en mapeado. O sea, la, todo el conjunto no da como resultado un juego normalillo. O sea, es que todas sus partes, o sea, por así decirlo, o sea, es que casi, casi divide por cero. O sea, o sea ese es el, Ese es el problema. O sea, el, tú, ¿tú piensas que la, la inteligencia artificial del. Eh, de los enemigos, o sea, sí. son los únicos enemigos en los que, o sea, el único juego en el que los enemigos no te atacan a menos que dispares tú primero. Coño, para <risa> que, claro, pa que o se o sea, o sea, o sea, disparando a la OTAN. Es hermano. Ah, no, a ver, a lo mejor uh, le han implementado una rutina según la Convención de Ginebra. esa <risa> <Exacto, risa> inteligencia es que artificial. Es, yo había, prefiero, había <risa> pensado que era que era eso, pero bueno, eh, lo, luego te das cuenta de que no, porque da. Lo mismo que dispares a un enemigo con la escopeta o con el AK-47, o, o sea, con el lanzacohetes. Eh, da igual lo que hagas, como si quieres arrancar una rama de un árbol y pues te vas ahí corriendo hacia él, gritando, eso, Goti, Goti. O sea, es que el resultado es el mismo. O sea, que you win. ¿Sabes? O sea, puedes poner la visión táctica y decir, tira para adelante. Y ya está, tirarán tus hombres hacia adelante Arrasarán con todo lo que se encuentre Y ya está Y cuando lleguen al final, pues vuelves a poner la versión O sea, la visión en primera persona Y dices, hola, mira, otro logro O sea, es que realmente... Hay que jugarlo es? ¿Para, para X, X, Xbox 360 Probablemente mm. fue el juego por el que mi Xbox se suicidó <risa> <risa> Quiero creer, sería una excusa para Microsoft Pero o sea, vosotros pensar que tú llevas un, varia, un par de escuadras Pero bueno, la principal es con tres compañeros, ¿vale? Sois cuatro mm. Entonces en cualquier momento puedes saltar De, mm. un, de un personaje al otro Entonces, mm -hmm. ¿qué es lo típico que haces? Pues aparecen cuatro tíos Sabes que los vas a matar sin problemas Pero aún así les quieres dar un poco de juego Y te dedicas a disparar al cielo Para ver si los tíos se ponen las pilas Vacías un cargador Y antes de recargar el cargador Cambias de personaje para seguir disparando ¿Qué creéis que hace la inteligencia artificial Con el personaje que no tiene balas En la recámara, en el cargador? No sé Mercuratazo Sí, exactamente Es lo mismo que piensa la inteligencia artificial No sé Es decir, se queda al helado Se queda ahí convertido en blanco fácil Que solo hace falta que se gire el muñeco Te mire y te diga ¿Y ahora qué hago? <risa> es que es brutal Y te pasas toda la partida ahí Echándole botiquiles Y decir, mira, ¿sabéis qué? Quedaos atrás O sea, tú ahí Pero no, al lado del barril de explosivo no Al otro Que se no ah, explota al, al, rojo, ahí. al lado del barril rojo no, al azul Es que es, que es brutal Es, es o sea, lo que yo digo, lo es... con los compañeros de Masefet 1, ¿eh? Si no, que vosotros quedáis ahí que ya me, ya me encargo yo Ya voy yo, ya voy yo sí sí Ya sé que tenemos que salvar todos ahí la galaxia Pero ch, primero voy yo Que ya veréis que diplomático A diplomático no me gana nadie Entonces Los matas a todos y se acabó A ver, Raven Squad es un juego desarrollado con mucho amor Mucho amor y dedicación eh, Pues por unas personas que yo no conozco Pero que Seguro que se habrán Esforzado poco ¿Vale? Pero que al final, o sea, es que lo han echado todo el morro que han podido y más Y es que mi, mi más sentido admiración Los tíos saben cómo va lo del marketing Ya no, no puso sí, la pasta ya, ya, ya, de testada bueno. software No aparece por ahí el logo Pues podría podría ser, ya... No sí, sé, sí, me, sí. Me, me, queda, me queda lejos la historia no no de <ríe> tásticos, no, nadie no, fucsia, fucsia. Nadie jugó al... Sí el Rainbow Six Vegas, porque es, un juego que es uno de los pocos juegos que me dio tiempo a acabarme sí. en Xbox y a mí me gustó muchísimo, por lo menos el uno. Sí, sí, sí, hombre, es que la claro, la los Rainbow Six son, son un juegazo, sí, no, sí. No, pero, sí, pero eso, es, o sea, eso es otro rollo, o sea, eso sí es, que es sí, táctica, o sea. acción táctica pura y dura, o sea, eso, y eso sí que es un clásico, y además difíciles, eh, difíciles de cojones. Hostia, sí, aún me sí. acuerdo, ¿no era en el Rainbow Six sí, en el primero la fase de la, de la plataforma petrolífera? Jodidísima. Pero jodidísima bueno sí Y lo era, satisfactorio que era hacer un plan Y que lo cumplieran sin tú intervenir era, Eso era la polla, cuando te salía Sí, sí, sí sí eh, Pero vamos Y el SWAT 4, ¿alguien se acuerda del SWAT 4? Wow. Sí, ah, por supuesto Fantástico, madre mía por no Pero eso ya, algún día le haremos Un especial sobre acción táctica Con la pistolita de pimienta <risa> y si le dabas en la espalda bueno pues como la nariz la tengo en la zona delantera del cuerpo pues, pues a, bueno a y me da igual que, es que el, el la espalda llena de pimienta si sí, lo y que voy a lo que, en la cara no sé eh, si fue jugando sí. contigo ping al ah, Rainbow Six que en una de estas venga lanza una bengala de flash para dejar aturdidos al enemigo y lo que lancé fue una granada frag Y nos jodieron, creo que era la, de la fase del casino Sí, era la o sea, fase del, le, de la, la, la, la fase del y casino Y me puse nervioso ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Toma Me acuerdo, me acuerdo perfectamente es que, eh, Fuxia, el que tú decías es el Roch Warrior Ah, el, el de Bethesda es el Roch Warrior Que vale. Yo no lo he jugado. No, no, no tengo, y no sé si lo ha jugado alguien en <ríe> el planeta. ¿Ese ¿no? es, es, el personaje principal es un tío así con barba. Sí, sí un ese es el, el muchacho. Rato, el Raven Squad es, es otro, otra historia. Vale, vale. vale, vale? cuántos juegas... Sí, Raven Squad, ¿qué dice en el futuro de él? ¿Eh? ¿Eh? Nada, no hay segunda parte. <ríe> ¿No? no hay segunda parte. <ríe> Pero, pero pues, se supone que querían hacer una, una DLC ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero <risa> se echaron para atrás, dada la... <risa> Bueno, eh, si queréis yo os comento un poco a lo que he estado jugando últimamente de manera rápida y así pasamos ya a la siguiente sección Porque, bueno, los que habéis comentado, algunos os he probado, otros no Pero, por ejemplo, el Bioshock 2, el Bioshock 2 es eh, como el Bioshock 1, si queréis, hablo ya de otro juego, ya he hablado del Bioshock 2 el, Bueno, es como el 1, ¿vale? Con escenarios un poquito más abiertos Bioshock 2 trae una cosa... A mí me ha pasado, vamos a ver, me pasa con Bioshock 2 y con Mass Effect 2 dos cosas que han escuchado a la comunidad en las cosas en las que creo que tenía razón la comunidad, vale, es decir, en Bioshock 2. Mmm, Puedes desactivar las Vita Chambers en, en el menú de inicio, puedes desactivar la flechita, que ya lo podías hacer en el primero Puedes desactivar los objetos que brillan para que tengas que buscar el objeto y no que veas desde el fondo de la habitación una cosa que brilla y te sí, acerques a ella Eso está en el 1 también Eso está en el 1 también, exacto. Lo, lo único que no estaba en el 1 que vino con un parche posterior era lo de, lo de las Vita Chambers ¿Hay un parche para eso? Sí, hay un parche Ah, pues ponerlo desde Steam No sé si se puede Sí, y no lo sé, no lo sé No tengo ni idea Y si, mu <coughs> si mueres, mueres Y, vuelves a empezar ¿Y si no mueres, mueres Ya hasta donde habías guardado Y punto Y ya está Y está muy bien, porque primero el juego evidentemente sin la flechita y con unos escenarios que son más abiertos Y tienes que buscar las cosas porque los escenarios en algunos momentos son bastante abiertos El combate ha mejorado bastante respecto a la primera parte ¿vale? En el primero era un poquillo ortopédico, esa mezcla entre plásmidos y, y disparos En el combate este es mejor y los enemigos son más jodidos Y sobre todo, esa especie de cuesta abajo que sufre Bioshock en la parte final, yo ahora estoy en la parte final de Bioshock 2 y al revés, el juego va increciendo y cada vez se pone mejor y con mejores enemigos y con mejores luchas y con una historia medianamente interesante o bastante interesante y bueno, la ambientación como la de Bioshock 1 o mejor. Vale. Mola. Ah, muy pues, bien voy por la parte en la que me, me enfrento al primer bicho gordo el primer big daddy y me pareció sí. muy jodido o sea si la vida chambresa es que no sé si me hubiera podido pasar ahí. pues sí, sí pero, pues, hay que pasárselo hay que pasárselo sí. porque son jodidos los big daddies bueno en la segunda llevas un big daddy o sea eres un big daddy en la segunda parte vale no voy a desvelar mucho más esto es el primer minuto de juego o sea quiero decir sí. ya estás desde el principio en la, en la piel de un big daddy pero muy bien francamente muy bien Muy divertido, combates mucho más emocionantes eh, Y si desactivas la flechita y las Vita Chambers Que lo puedes hacer desde el menú del juego Han escuchado a la gente que no le gustó la idea de las Vita Chambers Yo creo que las Vita Chambers no eran un error Es decir, las Vita Chambers ya estaban en System Shock 2 Lo que pasa es que revivir en una Vita Chamber tenía un coste ¿Tenía un coste en dinero? ¿O tenía un coste... Ya no... yo creo que eran dinero? No me acuerdo ahora muy bien, lo jugué hace un par de años por última vez, pero, eh, pero, pero tenía un coste para el jugador, es decir, si tú en un momento dado decidías que tenías que morir o, porque, o que ibas a morir y volvías a la vida Chambera anterior, que, por, que además estaban bastante lejos, no como en Bioshock 1 y Bioshock 2, que están quitando la parte final, están bastante cerca, eh, no tiene coste para el jugador en, si están activadas no tiene coste alguno es decir tú revives y el fulano al que le has estado dando cera está le has disminuido sí, sí, la vida me así me carga y... el primer viaje claro vida. entonces es, es es te lo o si sea, sí quieres lo por... cargas a, con la con la llave inglesa claro exacto es que te lo cargas por cansino No te lo cargas porque estés haciéndolo bien, es que es por cansino, o sea, es como si tú vas allí y empiezas a insultar al Big Daddy hasta que muere por depresión. <risa> <risa> es <que, Qué> o sea, <risa> es que es pesado. Que, es que eso es, eso es ganar por cansino, ¿no? Bueno, pues, pues aquí un poco lo mismo. Ahora las puedes desactivar y en el momento en que estás desactivadas hay combates muy jodidos, muy emocionantes y en los que realmente te las ingenias, porque el problema de la Vita Chamber es que... No te hace rascarte la cabeza Porque, eh, chico, ya sabes que vas a morir Vas a volver, le vas a soltar otros tres Pepinos en la cara, te va a volver a matar Vas a volver a salir, y así todo el rato ¿no? el En el momento en que estás desactivado Te buscas más la estrategia Vas a esperar a que el tío esté encima del charco Para que cuando pase por el charco Darle la descarga eléctrica, te acercas Le sueltas un ostión con el tal, luego le pegas Un disparo en la cara, es decir Un poco lo elaboras, un poco más, y, y es más emocionante Es que yo o, pensé o, o, que cuando salí De Vita Chamber, al menos los, los enemigos a, a no. vivir a salir con la vida normal pero... no, no, no Los, eh, la vida Chamber es una ventaja que se puso en el, en el que está puesta pero tanto que se sí, cri al... sí criticó el piso Persia con la chica esa que te salvaba y esto se pasó lógicamente olímpicamente él exacto, pero fue muy, fue muy criticado ¿eh? en su día fue muy criticado y el party salió porque fue muy criticado por la, sobre todo por la comunidad que venía de System Shock 2 y como Ken Levine a fin de cuentas le debe mucho a esa comunidad Claudico y saco el parche El, el otro juego que, que he estado jugando últimamente Y que lo tuve que dejar Porque como venía Battlefield Bad Company 2 Y repito, le voy a entregar mi cuerpo y alma Durante los próximos meses Era el MAG de Playstation Bueno, pues el, todo el que quiera un Battlefield A gran escala eh, Más escala que el propio Battlefield Que se pille el MAG para PS3 Porque es un Battlefield Bad Company En el que te puedes tumbar Que en Battlefield Bad Company 2 no te puedes tumbar. Muy, muy estratégico. Es decir, si vas a lo loco, te van a dar para el pelo. Porque es, es un juego. Quiero decir, es, prácticamente a veces es un tiro muerto. O sea, no, no, no tienes. Y no hay regeneración. Y no hay. Bueno, hay una ligera regeneración. ¿Vale? Pero si te pilla un tío y te da tres, tres tiros, estás muerto. Con lo cual la gente va muy despacito, avanzando zonas poco a poco. Mm, los francotiradores se colocan en su sitio, un tiro de francotirador es un muerto, le des donde le des al fulano eh, y el juego está con escenarios enormes y mm, tiene una curiosidad, al principio el primer mapa es simplemente un todos contra todos en un, en, en un mapa pequeño y entonces a medida que vas desbloqueando mapas y vas desbloqueando capacidades de tu jugador, le puedes, puedes decidir ser un francotirador, con lo cual con ese francotirador le vas mejorando todas las mejoras de francotirador, luego te creas otro jugador diferente y te creas un um, o te puedes crear un mixto, le pones una mirilla de francotirador, te coges las minas claymore, te, te puedes hacer el tipo de jugador que tú quieras, ¿vale? Lo que pasa es que cuesta bastante desbloquear todas esas cosas, es decir, no, no, no es fácil, no es como el Call of Duty, el Modern Warfare 1, yo el 2 no lo he jugado, pero el Modern Warfare 1 a la media hora ya tenía de todo, mirillas, pistolas, granadas nuevas, aquí no, aquí cuesta bastante, con lo cual vas con bastante tiempo preparándote tu jugador porque un paso en falso a la hora de comprar nuevas adquisiciones para tu jugador puede significar que te acabas de arruinar el jugador y tienes que empezar con uno nuevo porque lo has desequilibrado y no es lo que tú querías. Y en ese sentido, las que se lían cuando efectivamente en pantalla hay 256 fulanos en una zona dándose de hostias, y yo desde luego sin lag, porque he jugado sin lag, son para quitarse el sombrero muy bestias, a veces no te enteras de nada a veces esta eres tú el que está llevando la voz cantante y estás machacando porque has encontrado una zona bien en la que cubrirte, a veces te matan por detrás siete veces seguidas aquello es la de Dios, o sea, imaginaroslo o sea, 256 fulanos ¿Dónde oh, eh. eh, pues comprarme una Play 3? El, lo bueno del juego es que el, los inicios de las batallas de 256 son por objetivos, ¿vale? y lo divide por escuadras, con lo cual tú al principio en realidad estás jugando ...16 contra 16... ...32 contra 32... ...pero el último objetivo de la pantalla... ...sí que es... Todos contra todos. ...tomar la torre de control... ...¿vale? imaginaos... ...y entonces ahí son 128 contra 128... ...y se montan unos pollos... ...que son dignos de ver... Soporte aéreo, tíos cayendo en paracaídas, los otros llevando un tanque. Bueno, se monta la de la Dios. No hay, no hay vehículos per se, es decir, sí que hay vehículos en el juego, pero no están como en Battlefield que sales en el punto de respawn y, y te montas en un tanque y tiras eh, millas. Aquí no, aquí los objetivos, los. los eh, um, lo diré. Los vehículos forman parte de los objetivos. Es decir, un objetivo es coger el tanque que está en la zona tal y llevarlo hasta no sé dónde. Un poco, también coge mucho de la, de, en el tema de los objetivos, coge mucho del enemy territory. ¿vale? Es una mezcla entre Battlefield y enemy territory a grandísima escala. Y si a alguien le apetece, pues eso, batallas titánicas de un montón de gente pudiéndote tumbar, repito, y en Sinlag y, y, y al follón... Yo al final no jugaba la de 256, jugaba siempre la de 64. Se me hacía un poco más soportable, ¿vale? Que la de 256 fulanos. Es que eso es como las orgías, donde ya hay mucha gente en un momento que ya no sabes ni lo que. No, pasa. Exacto, no sabes quién te está dando por culo, ni a quién le <risa> estás dando por culo tú. Ni... Y además, mmm, hay fuego amigo, eh, quiero decir, que te cargas a los tuyos. Y... Como a las orgías sí. también, sí. Seguro sí. <risa> <risa> es que, que se lo hacen para desactivarlo, porque empezarán a ser teanquiles eh, te por todos lados, seguro. Sí, eso lo acabarán, sí, seguro, seguro. Eso mm. al, al final es, una, es un lastre. Y el otro juego que os quería comentar, que ya visteis el análisis en portada, el Mass Effect 2, que a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Sí, también estoy deseando jugarle ya. A mí me ha encantado. Y, y el juego, lo que es la jugabilidad de lo que es el shooter de cubrete y dispara, es como un Jar of War, pero un poco más cutre y con magia, ¿vale? Con los bióticos estos. Pero es lo que menos me interesa del juego. A mí me interesa todo lo demás. Todo lo demás, o sea, yo estaba deseando pasarme la fase de disparar y tal, que bueno, si es entretenida, cúbrete, dispara, viene un tío, te carga, le envías a otro, le envías a tu compañero, se monta el follón, te echas para atrás. La inteligencia artificial, tanto amiga como enemiga, es bastante mejor que en la primera parte, pero fundamentalmente lo que sucede entre batallas, a mí es lo que más me gusta del juego primero porque estás permanentemente pendiente de follarte a alguien de tu tripulación <risa> que, es, que es algo que me encanta o sea soy el, el comandante separ y lo que estoy todo el juego dedicado a ver a quién me puedo follar hombres y mujeres a todos o sea, mi objetivo en realidad no era salvar la galaxia era sodomizar a toda mi tripulación yo lo que quería era verme follado a todos y pasearme luego por ahí ¿sabes? A mí no es paralítico Sí, sí, a todos, a todos, a todo el que se dejara Yo intentaba tener conversaciones con todos Porque, joder, si en, en Dragon Age está una semana follándome al elfo Y soy un tío Tan es así que los de mi escuadra en Dragon Age Me decían que, por favor, por las mañanas Cuando se levantaban, me decían que, por favor, que ya valía De las escandaleras Que se montaban por la noche Bueno, pues en Mass Effect es muy parecido También es de Bioware y entonces tiene... Primero, las tías están buenísimas, todas, absolutamente todas, hasta la pelos esa rapada, a mí me encantan todas. Y, y todas te dan un juego y unos diálogos. Tu, tu segunda de a bordo, que es tu, como una especie de tu secretaria, bueno, también te, te suelta unas pullitas y te hace unos diálogos y después te tontea y te no sé qué. Entonces juegas empalmado, este juego es empalmado. Más efecto es ese juego que se effect. juega con una erección constante. Tanto por una cosa como por otra Creo y luego que es el sueño cosas. de un adolescente hormonado eh Sí, completamente completamente Y luego todo lo que es esa jugabilidad Que lleva de elección, toma de decisiones Tú estás, por ejemplo, en una cinemática En la que Separd está A ver, no voy a soltar un spoiler Voy a inventarme alguna historia eh, Separ está con un colega, ¿vale? Y... y hay otro colega al lado Que... Me, se le ve que se va a cabrear y le va a pegar un puñetazo. En ese momento la cinemática es interactiva. Tú puedes con el botón izquierdo del ratón realizar una acción de, de virtud, ¿vale? Para subir tus puntos de virtud o puedes realizar una acción de no virtud, de como se llame, y dejar que le pegue la hostia. ¿Vale? Entonces, mmm, todas las cinemáticas del juego O casi todas las de las misiones principales Tienen un momento en el que Tú interactúas con la cinemática Y puedes decidir el transcurso De lo que sucede, es decir, ese Si tú le has dejado hacer al tío de tu tripulación Lo que quería hacer, puede ser que Ese luego se convierta en muy amigo tuyo O que por haberle dejado y no haberle detenido Luego te echen cara que deberías haberle detenido Y deja de ser tu colega, ¿vale? Con lo cual, sus estadísticas se modifican Y... Todo, todo, todo todo el juego está basado en que tú preparas a tu tripulación para la batalla final, ¿vale? Y en la batalla final, en función de dónde los eliges de una manera u otra, suceden unas cosas u otras, que es todo consecuencia de lo que has ido haciendo durante el juego. Y está, eso está muy bien, la verdad. Yo tengo, tengo una pregunta, que es que hasta ahora nadie me ha respondido, y me que le he, he preguntado incluso en el foro de, de Games Que es, al, final, al final del uno hay una decisión muy <risas> importante que tomar, no hagamos no spoilers. Sí. Que si vivan, vivan unos o, o mueran. Eso, ¿cómo está juntado en el dos? Porque... <coughs> es que para eso te tengo que contar un spoiler, y mejor que lo juegues al principio, son los cinco primeros minutos del juego. ¿Vale? Entonces, pero, no quiero decir, haber es decir Mass que si tomes de la decisión sí, que tomes, vamos pasa algo en los 5 primeros minutos y luego ya el resto del juego es igual. No, tomes la decisión que tomes, eh, no afecta en el desarrollo del juego de Mass Effect 2, pero el personaje que te importa es de Mass Effect 1. Sí que va a tener eh, una serie de características que no tiene si partes del Mass Effect 2 de cero, ¿vale? Es decir, por ejemplo, eh, tú tenías un colega que tenía un nombre en Mass Effect 1, en Mass Effect 2, si has importado tú él y era tu colega, te lo encuentras. ...y te da un abrazo... ...yo importo el jugador en 360... ...te da un abrazo... Te... ...y algo más que un abrazo... Y, uno, dos, y, dos, y, dos. ...y algo más que un abrazo... ...si se deja le peto el cacas... ...o sea, eso te lo por seguro... ...y, y quiero decir... Y ...esas cosas in, i, influyen... ...y para Mass Effect 3 dicen que va a influir... ...la partida que tengas guardada de Mass Effect 2... ...que a su vez incluye, si la has importado... ...la partida de Mass Effect 1... ...en cuanto a los hechos del acontecimiento... Eh, de Mass Effect 1 dime a qué te refieres exactamente de los segadores han cogido, han hecho una cosa que hicieras lo que hicieras en Mass Effect 1 en Mass Effect 2 tiene sentido vale ah, bueno No te lo cuento más, vale, vale, vale. Te, lo, te lo cuento, te voy a decir para el juego bueno, <risa> hombre, Yo creo, tal y como lo estás diciendo, a mí me da que Mass Effect 2 va a salir Antonio Resine y se va a decir ¡Uy! ¡Ha sido todo un sueño! Y ya está, da <risa> <está, está risa> igual lo que hace en Mass Effect 1, si matas a alguien o, o no, no lo matas no Era, un, igual, era no, todo un sueño, no, era un sueño No da igual, no da igual, no da igual, ¿vale? O sea, no da, vamos a ver, o sea, Mass Effect 2 <risa> es el juego que es independientemente de Mass Effect 1 Nada de lo que hayas hecho en Mass Effect 1 va a hacer que juegues de, de distinta manera, pero si sí tu personaje es uno o es otro, ¿vale? Y tiene unos amigos y tiene unos enemigos, y si apoyaste a unos en detrimento de otros, tienes a unos amigos y tienes a otros enemigos. Lo que pasa es que no forman parte de la trama central de Mass Effect 2. ¿vale? Son accesorios Con lo cual está bien resuelto Porque también sería ilógico Que Mass Effect 2 cuando salga en PS3 <coughs> uh, oh. Si llega a salir algún día uh -huh. eh, Que el, el rumor está allí De que va a salir Y, yo, ¿Y los ficheros Y, los ficheros y, y todo, todo apunta a Que pasado los primeros DLCs De, de 360 Al final saldrán en PS3 eh, tampoco, y, y no creo que venga con el Mass Effect 1 Vale también sería ilógico que todos ellos se perdieran una parte de la trama central, es decir, eso no puede ser, pero sí se perderán mmm, algunas cosillas que están como detalles en más efectos. Yo lo no me lo pasé en 360 y como me ha petado, bueno, el dos me pillaré para PC y ya lo he quedado en una página web donde están mil millones de partidas salvadas, cada uno con, el tallera, con cada una de las decisiones que tomó el, el, la persona que la jugó, Para que puedas eh, coger el personaje que se pareciera más al que jugaste en la 360. Pues eso, eso es una idea. La vi, yo también he visto. Eso es una idea. Sí, el problema es que... Perdona, perdón, es que mi problema es que no me acuerdo lo que elegí. Una, una memoria de pez que es la hostia y ya no sé lo que elegí. No, y además en Mass Effect 1 se eligen bastantes cosas. Es decir, que dentro de lo que cabe tomas una serie de decisiones, alguna que otra que. En, en definitiva, Mass Effect 2 es, a, a mí me parece más redondo que el 1 porque todas esas cosas que en el Mass Effect 1 estaban un, puestas un poco con calzador, ¿vale? El inventario, el tema del rol y tal, que estaba allí pero que lo habían puesto un poco como de cara a la galería. Se lo han quitado, se lo han pelado, han quitado el maco, han quitado todo. Y lo han dejado en el esqueleto jugable Y, en, y, y han Mejorado Bien. otras cosas que, que, que no estaban ahí en el 1 Y que hacen del 2 para mí mucho mejor juego que el 1 Claro, quitaron los ascensores Y, quitaron, ¿no? y han quitado unos cuantos ascensores, ascensores, sí. unos cuantos ascensores Bueno, de hecho han quitado ¿También? Prácticamente todos De todas manera si la partida bueno, pues se hubiera guardado en, en los servidores de EA hmm. Pues no se, no se habrían perdido No. las partidas guardaditas en los servidores de EA, esperando a que tú te volvieras a conectar otra vez a jugar a Mass Effect 1. Sí. Y todo sería súper cómodo. Sí, el, no. Si el disco no. de la 360 fuera compatible no. con el DPC, seguramente no, no tendría este problema. Sí, bueno, ya veremos cómo le sale la jugada a Ubisoft. Yo creo que va a ser un desastre, pero bueno. Eh, si queréis, pasamos ya a. a Esta, esta, nueva sección, esta nueva sección Que hemos hecho que se llama Nuestros bugs favoritos Y que vamos a contar de manera Más o menos rápida Para no alargarnos más allá de lo indecible Que llevamos ya una hora y media eh, de, de ¿Empezamos bugs? Era, de, era de día, ¿no? Sí eh, De, ¿Puede nuestro, ser, puede ser, de sí. nuestros bugs favoritos empezamos por Blanco ¿Cuál es tu bug favorito? Que me ha hecho mucha gracia cuando lo has comentado Vale, pues unos por ejemplo en el Silver No sé si os acordáis de algo Sí, como... el RPG de PC Uf. Eso era, vamos, antiquísimo una especie, pues nada, Era una especie eh... de, de Final Fantasy para PC ¿no? así lo vendieron, pero no tiene nada que ver Sí, no, no es que no era, era un poco, o sea, que se manejaba con el ratón Era más de acción, joder sí. se, me la, se me va la garganta, macho la garganta macho Epa. que le ponemos y, después un bueno. filtro no pasa nada bueno pues nada, en el juego eh, tu, uh, matan a tu abuelo, ¿no? y de repente suena el doblaje que coge el tío y dice, no <risa> <risa> y entonces te quedas así y dices, espera, no, no he entendido y claro, tú empiezas a aislar, y aislar, aislar y dice, bueno, este tío le anda un papel con las palabras las cosas que tiene que decir y uno era, no Y no le ponían que tiene que decirlo gritando, ni chillando Ni girándose los pelos Entonces llega el tío, muere su abuelo y dice no Y ojo a que le querías cabrón eh? Con ese doblaje jamás llegaría a jugar a ver, de decir Al, al tío en vez escribirle no Le escribieron no Y el tío dice no No Todo no. <risa> el mundo sabe que <risa> el es lo, lo más importante A la hora de elegir un guati Pues ese juego no No. No. no, no, no, no. Me encanta. Ese es buenísimo. Es Verde. ¿Cuál es tu, tu bug favorito? Ah, a mí este. <risa> <risa> qué grande. Es que es muy bueno. Ese es, ese es brutal de bueno. Este no. Me el tío no. en la cabina de doblaje. Tú ponle sentimiento, pones sentimiento. Sí. No. <risa> no. Qué grande, qué grande. No, bueno, a mí en general es que me encanta el, eh, cuando un juego tiene clipping. Sí. Es, que, es que me encanta, sobre todo cuando estás jugando a un juego de fútbol Y ves como tu delantero atraviesa la pierna del defensa Y comprensiblemente la pelota se la lleva el otro <risa> ¿Qué, ha pasado? ¿Qué, ha ¿Qué ha pasado aquí? ¿sabes? Porque, hombre, no sé, lo del clipping, la detección de colisiones sí. Eso en FIFA 10 está más o menos resuelto Sí, sí, sí, está más o menos resuelto Yo o sea. recuerdo el PES de no, hace... No, no, no recuerdo haberlo... Haber haber visto nada nada raro. ¿eh? Yo recuerdo del PES de hace un par de años, que había unos vídeos por internet buenísimos de la pelota que le llegaba a Ronaldo, y Ronaldo estiraba la pierna, la torcía, la retorcía <risa> en el aire, la doblaba, le conseguía dar a la pelota pelota entraba y aquí era brutal sí, sí. <risa> lo que conseguí eh, que yo a Ronaldo le he visto hacer eso en la vida real eso eso y más eso y más la verdad es que lo hace muy rápido lo, hace, Ay, Dios mío, lo hace muy rápido pero pues, pues, eso, a mí mi, mi book favorito fue el recientemente bueno recientemente hace ya unos años el de la versión PC de la del de la aventura que sacaron para la película del código da Vinci vale El, el juego que sacaron del código de Vinci salió para PS2 y para PC. Y no sé si para alguna plataforma más. Igual salió para Xbox normal. Eh, a mí un momento el juego era malo de cojones y encima el porta PC era cutre y, y, y salchichero que te cagas. Pero yo me acababa de leer el libro, por cierto. Pero, eh, que me parecía entretenidísimo. Mierda, basura, lo que quieras Pero el libro era entretenidísimo Y me compré el libro, el, el juego todo contento empecé PC, digo, coño, pues una aventura gráfica Basada en el libro, igual está bien Y coño, no me quedaré atascado porque a fin de cuentas Me sé todo lo que tiene que hacer el fulano eh, Me acabo <risa> de leer el libro y tal Bueno, total, que no había visto la película Pero me, me compro el, el juego, lo instalo empecé me pongo a jugarlo Y, y había como una fase al principio que tenías que salir del museo Y bueno, en el libro no, no era así Pero en el, en el juego tenías que hacer como una especie de rollo infiltración De cuando el tío no mira, avanzamos Y, y, y vas con, con una tía al lado Y cuando te quedabas quieto, la tía se te acercaba y te decía Tenemos que salir del museo Tenemos, tenemos, tenemos que escapar y tal Y, y tú nah, seguías tal, no sé qué Y llega un momento en que, en que, en que me, caí, me caí del escenario ¿Sabéis cuando pasan los juegos que te, que te caes del escenario? Y, y yo veía el, el, el skybox horroroso de París, que se supone que es lo que se veía por las ventanas, y los, eh, el, lo que era la caja donde estaba eh, modelada el, el escenario del que me acababa de caer. Y la, tía sí se se, y la tía se cayó conmigo, y ninguno de los dos nos podíamos mover, y la tía me seguía diciendo «Tenemos que salir del museo». <risa> y yo la miraba y decía ¡Hija de puta! <risa> es un momento entrañable No <risa> ¿me, me vas a explicar cómo salimos de... No del museo, del juego Porque yo le daba al e, S, F Al final me tocó resetear y Digo, sí, sí, salí del juego y evidentemente lo desinstalé O sea, salí del sí. museo y de todo, de todo Me de... hace gracia que comentes Lo del juego del código Da Vinci Porque si no recuerdo mal Puede que la primera o la segunda Noticia que puse yo en Gainsahare ¿Eh? Uh -huh. Y estamos hablando de hace ya cuatro, cuatro cu años. Cuatro años. Cinco, cuatro años, sí, sí, casi, sí. A ver si nos cinco. empiezan a invitar a los sitios. Que oye, cuatro años, no son cinco, pero sigue siendo... No, pero cinco, cinco este octubre. Hicimos ya. Sí, eh, cinco, no. estamos ahí. Sí, sí, estamos ahí. Pero el... Dejaré? el o sea, la, recuerdo perfectamente la noticia porque era la captura de pantalla del interior de una catedral ¿Mm? y veías las vidieras. Y generalmente pues las vidrieras es algo a la que los artesanos le han dedicado un tiempecico y e intentan sí, sí, sí, sí. que sean lo más bonitas posibles, originales y sobre todo diferentes. Sí, sí. Cosa que el juego todavía no <risa> acababa de comprender muy bien porque había cinco vidrieras y eran las cinco iguales. <risa> Copia pega, y creo que se fue la primera si no fue. sí, yo diría que fue la primera noticia que puse para Guinsahara porque me quedó realmente impactado. El copy paste en el medievo. <risa> que, y ahora encima dice lo del bug, pues era, grandísimo juego. Grandísimo juego. Desde la, la versión de PC, no sé si era la de PS2, pero la versión de PC era un puto desastre. Bueno, no pasé de allí, eh, quiero decir. Y esto era la, las, las dos primeras horas de juego. O sea, era, era, era francamente malo. ¿Del de, señor Red tiene algún, algún bug favorito? Mm, sí, tengo dos. El primero de todos, con la colación del juego que estaba comentado antes, el X con Apocalypse, que me compré en Ekerrefury y que después devolví. Tengo que sí. decir que mi intención era devolverla desde el principio, pero lo vi con un motivo, porque uno de los archivos estaba mal. El sí. juego eh, estaba en, en perspectiva isométrica y se basaba en spades y había un sprite de un científico que, que están en mi base, los que yo, los que yo había contratado. Sí. Y ese archivo estaba corrupto, estaba mal Y se ocupaba mal, mal, mal la disco duro Y cada vez que me atacaba mi base, el juego petaba Yo sabía que, yo sabía que era esa, ese archivo Porque al estarlo eh, Ese archivo había dado error Así que lo que hice fue hice sustituirlo por un swipe Que ocupaba exactamente lo, los lo mismos cas Que era el de un alienígena Entonces en sí. mi base, cuando, cada vez que me atacaban pues, Y tenía que ir con mis tíos eh, Intentando decidir Cuáles cuál cuál cuál de los alienígenas eran los buenos Cuáles cuál eran cuál los malos Y bueno, alguna víctima colateral hubo <risa> Coño, le podías haber puesto otro sprite para que no fueran iguales a los enemigos No, bueno, es que no, yo puse uno que ocupaba exactamente lo mismo El mismo que decía, por si acaso, el juego se quejaba o lo que fuera yes. Pues haber puesto una puerta, así se ponían los detrás <risa> de la puerta bueno los aliens, curiosamente, distinguían preferente cuáles eran buenos y cuáles eran malos y, te y también se los cepillaban Ah, coño, bueno, pues mira Eso es la inteligencia artificial de los juegos está Entre, bien, entre ellos se conocían Entre ellos, sí, sí eh, Ese tío es una puerta el, y, y otro, otro el bug. señor Otro bug, otro, que no, otro, otro bug que Este ya no es tan gracioso porque encima me ha pasado Muchísimos juegos que es que yo soy, soy un explorador nato ¿no? esto es que, que, que hay que poner un juego en 3D si me tengo que meter en todas las puertas todas las casas todo, explorar todos los cofres uh -huh. y claro veo un cofre ahí arriba empiezo a escalar y empiezo a saltar, saltar por todos sitios y casi en casi los ojos encuentro un sitio en el que me puedo saltar me agacho para saltar más alto y al final acabo caído en un sitio en el que mi, mi personaje se queda siempre trabado no puedo moverle ni hacia adelante ni hacia atrás ni saltar ni, ni, ni agacharme y la única manera de salir de ahí es escape y cargar la partida Y eso bueno, me ha pasado en de Juegos. Bueno, había, había... puso una noticia hace mucho tiempo de, de uno, un desarrollador de videojuegos que contaba... Era un artículo que habían hablado con varios desarrolladores de cómo pulían books de última hora, ¿vale? Y dice, esos books que aparecen tres días antes de que vayas a enviar el juego a la versión Gold y nunca habían aparecido hasta el momento y de repente te pasan el código y te dicen tronco, solucionalo, porque es que el juego sale sí o sí dentro de una semana o sea, que es que tienes que solucionarlo entonces, contaba uno que había, había un bug que me hizo mucha gracia y dice que en ciertos puntos del escenario no recuerdo qué juego era, era un juego de tipo abierto tipo Zelda, o, pero no era un Zelda Dice, en ciertos puntos del escenario, un fulano descubrió que el muñeco se caía del escenario. Se caía, que se caía, que te, que te caías del, del puto escenario y, y, se, y el juego se iba, petaba, ¿vale? Claro, esto era, creo que era para una consola, no sé si era una Nintendo 64. Y entonces el tío decía, dice, le estuve dando vueltas, dice, y al principio fui buscando todos los puntos donde la malla del, del terreno cumplía... Una serie de patrones Y los intenté modificar Pero claro, me fui dando cuenta de que A lo largo del juego, a lo mejor había Miles de puntos en los que el jugador Dice, no estaban, digamos Accesibles fácilmente, pero aún así había miles de puntos en los que el jugador se podía caer del escenario entonces al final dice que hizo algo tan sencillo como si el jugador se cae del escenario entonces que no lo haga entonces <risa> cuando, cuando el jugador se iba a caer se veía que de repente el muñequito Pink pegaba un salto y se ponía unos sprites más a la derecha sí, señor. <risa> a grandes males grandes y, dice, y dice y nadie, nadie alguno notó que de vez en cuando pasaba una cosa rara pero nunca nadie se cayó del escenario me hizo mucha gracia, una manera de resolverlo bastante, bueno. bastante bueno. Y Fuxia, ¿tienes algún, algún bug así que, que, que, que hayas recordado sí, con cariño? No, bueno, con cariño con cariño la verdad es que no se le cogen a muchos, pero sí que me acuerdo que es un poco lo que comentaba Reza ahora, ¿no? El, en el comienzo de, de Morrowind y en, y en Oblivion también sí. recuerdo el, al personaje quedarse atascado entre un árbol y una piedra. Sí, eso, eso me ha pasado a mí también, sí. Vale, pero claro, ahí ocurre dos cosas o encuentras la solución haciendo poniendo un código para que haga clipping el personaje y se libere sí. si existe el código uh -huh. pero si no existe si no existe el código tú empiezas como avanzar, ¿vale? sí. empiezas a avanzar vale empiezas avanzar intenta salir de ahí como sea antes de darle al escape el escape es la última opción y de pronto ves el muñeco que sí que se mueve <risa> se mueve un poquito, un, poquito. un poquito muy despacio muy despacio en 10 eh, aproximadamente en 10 minutos ha salido del entuerto <risa> <risa> se ha liberado a una velocidad de 0, eh, kilómetros por segundo Muy despacio, muy despacio Se ha ido liberando de la de la piedra y del, y de del árbol ¿no? Eso nos ha y pasado de, a todos y a hacer, hostia. Hostia. Sí. Es mucho más efectivo lanzar bola de fuego Conjuro bola de fuego sobre tus pies que Ardiendo sí, y realmente. volando sí, Y sí, probablemente eso... acabes saliendo del escenario pero esto, esto que os acaba de contar Fuxia Os ha pasado seguro en algún GTA hombre. En algún GTA, sí, en algún GTA ah, cuando sí, te quedas con el coche Con el coche entre dos puntos y empiezas a darle para adelante, a acelerar, y el coche se mueve un poquito, un poquito, un poquito, y otra vez para atrás, y un poquito, sí, un poquito, sí, sí. y al final sales. Sí, sí, contra, sí. La, contra una pared y una farola. Sí, sí, aparca sí. No... Aparcando de una manera inverosímil, es pero sí. ahí has dejado el coche. Además, que cabía el pixel. ¿eh? O sea, es que. igual no se me ha pasado en la vida real eso. Eso no se ha pasado. Es de real life. Tiene una sección nueva que nos quiere presentar el señor Blanco. ¿El señor Blanco, qué sé, ¿a qué sección nos vamos ahora? Si mi garganta me deja, lo explico un poco. Porque yo sé que las malas lenguas dicen que últimamente no hago muchas cosas, que me tocan mucho los huevos, que no hago más que la como un mono. Eso no es del todo cierto, ¿eh? porque hay muchos más animales a los que se puede imitar en la intimidad, que sepáis. El mono no es el único. Bueno, la cosa es que tenía algo preparado para la web sí. que, que, que creía que iban a quedar bien y tal. ¿Era un nuevo foro? Bueno, yo creo que. ¿Era un eh, nuevo foro? Es no, no. eso no. <coughs> y bueno, yo pensaba que en el podcast podía quedar también bien, entonces vamos a probar a ver qué tal queda la cosa, ¿vale? Vale, vale. En su día hicimos en la web hicimos carátulas de juegos traducidas con el traductor de Google sí. y si los, juegos que traducen los títulos, si los que traducen los títulos de las películas tradujeran los de los juegos. Sí. Y mm -hmm. entonces he pensado, vamos a hacer un, el típico juego de saber el telón. Sí, vale. Ah, Entonces, vale. Yo hago el Sabe el Telón, os cuento no sé qué y vosotros decís a ver si la adivináis Venga, vale, vale genial. Wow. Son, muy, son muy malas. A esta, sección, a, esta Are, y... a esta sección le vamos a llamar Se abre el telón. <risa> se abre el telón el a Jare. Se abre el telón a Jare. Venga, va a primera. Se abre el telón, Venga, primera, Venga, eh. eh, sabe el telón y sale una, una 360 encendida sin las tres luces rojas. ¿Cómo se llama la película? Misión imposible. <risa> no está mal, pero casi... <risa> Eh, eh. uh, Requiem por un sueño. <risa> joder, eso me jode la vuestra. Jugué con ella. No jugué con ella, si acaso no jugué con ella. Bueno, ya he puesto, si la cosa funciona. <risa> <risa> está bien, está bien, está bien, si la cosa funciona. Vale. O está venga, vamos a para la siguiente. ¿Eh? Venga. Salve el telón y, y buscando en un armario ahí En una caja de cartón llena de polvo y, y la abres y está la Nintendo 64 y el Turok, ¿no? Hijo de trae, no te lo recuerdo Va, qué pasada, tío La el, el 64, el Turok Desde el cartucho, desde la consola, ya el start ¿Cómo se llama la película? ¿Parqueto jurásico? Ah. <risa> Tiene que ser de terror fijo eh, <risa> Es muy, muy chungo, tío No se me ocurre A ver um... Truro, Truñoc No sé <risa> No um... Los que van a morir te saludan <risa> No sé <risa> No Ni idea ¿Cuál es? La cortina de humo <risa> <risa> <risa> ¡Hostia! Muy, muy bueno Muy bueno Muy grande Venga vamos a por otro, otro chorro eh, Este es rápido Fácil eh Aparece Mario Comiéndose una seta ¿Cómo se llama la película? Pero un momento, ¿se ha abierto el telón? Sí, eso se sabe, siempre es cuando ah, lo Yo vale, vale. no tengo la gana tan es para. Para ahorrar, para ahorrar. A, a para abaratar a esos Se abre el telón y aparece Mario comiéndose una seta. Uh... Draxtor oh, Cowboy. <risa> el pico 2. El pico 2. Feed and Loving y Las Vegas. Miedo ya asco en Las no, Vegas sí. no, no. no, Es eh, Super Size <risa> <risa> Me ah, ¡Qué buena! ¡Qué grande! <risa> muy buena esa. ¡Qué grande! ¡Muy buena! Vamos a por otra, venga, venga. Esto está funcionando eh, Vas a Super Te compras la Wii Le llegas a casa Y se ponen a jugar Tus hermanos pequeños Tus primos pequeños Ahí, bueno, es una fiesta y tal ¿Cómo se llama la película? <risa> Más allá de los sueños <risa> <risa> <No>. <risa> eh... No sé... Ni, pu ni puta idea... ¿Cómo se llama? Y tu mamá también... <risa> <risa> Ay, qué buena... Ven. Ay. Es que a mí solo se me gustan películas de terror... Sí, la verdad que sí... algunas sí. Este, este debe ser un poco complicado... Lo, yo creo que le va a gustar mucho a Pink... A ver... Sale una, te sale una teta... <risa> Intentando entrar en un puerto, en un, un, un slot USB, y como ve que no puede, se va al, de al lado. Y lo intenta de nuevo. Y ve que no puede y se va de nuevo al, al primero. ¿Cómo se llama la película? De complicado, de cojones. ¿eh? Uh, eh. Eh... La teta errante. No sé. La teta errante. La, te oh, la teta no da una. La, teta y la, la luna. teta y la luna. La teta, la luna. teta y la luna. No, no ha no funcionado esto. No vais a sacarlo. Vamos, vamos. a <risa> ver. Dinoslo, dinoslo, La Lola se va a los puertos. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué grande, joder! ¡Qué <risa> <risa> esa, ¿Esa pico existe? Sí. sí, sí, es muy antigua. pero... Sí, sí, sí que existe. ¡Qué grande! Pero ya hay... En color ya y todo. <risa> Qué grande. Ahí andará, ahí andará. No. ¿Te queda alguna? Sí, sí, tengo Ay. todavía una, dos, tres, cuatro, cinco más y una cuenta todavía. Eh, es un poco chorra este, ¿eh? O sea, se abre el telón y aparece un juego de Bohemia Interactive Studio, un personaje con manetín de un famoso juego de Valve ¿Sí? y el compañero de Marcus Phoenix. ¿Cómo se llama la película? El compañero de Marcus Phoenix. ¿Cómo coño se llama el compañero de mm. Marcus Phoenix? Que nunca me acuerdo. Do Dominic. Dominic, el gemán, el... Hombre G Dominic, venga, vais, vais bien, vais bien, hay que hay, hay quilarlo, eh. Dominic, y qué es lo primero que aparecía? ¿Es un juego al... de Bohemia Interactive. Arma, arma, eso, Coge. armados, armados. Ad, Dominic, arma, arma, armado. Arma, el maletín dos. de Valve, eh, Gemán, arma. Arma Armagedón, Arma Armagedón, Arma armagedón, armagedón, armagedón, armagedón. armagedón. Ahí lo dado. Qué buena. Milipunto para el equipo de los chicos. <risa> Joder, ahí, eh. está, ahí está, muy bien, eh. Ahí, ahí hemos estado enormes, macho. Ahí está enormes. Muy muy muy bien. ¿Cómo te vale, te eh tú, ahí, ahí muy bien. <risa> a ver siguiente. abre el telón y llegas a casa, coges el el de de Dark 1, lo arrancas, vas a empezar la partida y eliges a Emily Harwood ¿Cómo se llama la película? ¿Con ¿Cómo faldas de lo loco? Bueno, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> um... eh, aquí es fácil, sola en la oscuridad <risa> Si cuela por ahí, lo ha colado no, no va por ahí, pero es un poco rebuscado Es un poco rebuscado mm... Mm... Ni puta idea ¿Qué era, qué era? ¿La vida, No, viuda? no. Las mujeres de verdad tienen curvas. <risa> <risa> es verdad que era un puto bloque. Menudo homenaje aquí. A, a los polígonos. Menudo homenaje. No, que sí. qué grande. Que grande. Venga, quedan cuatro horas ya. Ves un poco chorras ya. Vamos a ver si acabamos muy bien la cosa. Hmm. Eh, bueno, eh, ¿compras en algún.? portal o en algún sitio de estos que venden juegos sin soporte físico, o sea que los pagas y los bajas, sí. ¿no? Y cuando vas a pagar, ves que aunque vale 50 dólares, a ti te van a cobrar 50 euros. Sí. ¿Cómo se llama la película? <risa> El robo. <risa> ahí, ahí andamos, ahí andamos. Eh... De, del estilo, sí. sí. Hombre, es, a, es Atraco Perfecto. Ahí la ha dado. Atraco Perfecto, sí, señor. Atraco perfecto. perfecto. Qué grande. Venga, este ya Nos, Nos quedan tres. Nos quedan si sí, dos o tres can. Vale, sale, ba sale bayoneta. Sí. Vale. Se carga un par de barreras angelicales esas que no dejan pasar. ¿Mm? Mata un par de ángeles. ¿Mm? ¿Y cómo se llama la película? ¿Cómo se llamaba la película de Robert De Niro, la de Los Ángeles? ¿Alguien se acuerda? ¿La Robert, de de Robert De Niro. De sí, ángeles. Robert De Niro y Sean Penn. Eh, ángeles como nosotros o No, so ah, no, so no somos sí, ángeles vale, vale, vale. O no somos ángeles O algo así ¿se sí, pero... No, pero no, no tiene nada que ver Me ha venido a la cabeza por lo de los ángeles pero. ¿El cielo puede esperar? ¿Puede esperar? No, kiss kiss bang bang <risa> <risa> Es verdad que no, la tía como... abre los portales Soltando besos Eso, Besitos, ahí, todo gay <risa> Vale, vamos a por otra Estás jugando en una recreativa, de las antiguas, al contra, ¿vale? Uh -huh. Estás en la última pantalla y justo te matan Sale sí. o sea, la pantalla de Game Over y pone Insert Coin Y abajo del todo pone Cero credits Te metes la mano al bolsillo y ya no te quedan monedas ¿Cómo se llama la película? De Oscar Toma el dinero y corre <risa> <risa> eh, No sé ¿De Oscar? Te... ¡Ah! ¿volver? ¿Volver? ¡Volver a empezar! <risa> bueno, esa es Begin the beginning begin, de begin Begin de Begin Sí señor Vaya, vaya cultura cinéfila estamos sacando aquí, ¿eh, chavales Aquí Ahí, ahí Qué clase Venga, vamos, vamos a por otra eh, Sabo el telón Llegas a casa de clase cuando eras chavalín Haces el bocadillo de nocilla Enciendes el Spectrum, Pones la cinta Le das al luas comillas, comillas Pasa media hora Y el juego no se ha cargado ¿Cómo se llama la película? Hmm. Carga interminable La carga interminable La historia interminable bueno, la, historia. la historia interminable No Más o menos sí, pero no, no. Es... Rebobine, por favor <risa> y, tocaba rebobinar, ¿sí? y tocaba rebobinar Y, tocaba, y tocaba rebobinar, rebobinar sí. Y cambiarle el volumen Le cambiabas un el volumen, volumen un poquico Cogías así, sí. ¡tas! le cambiabas un po Y volvías a empezar, a ver si con ese volumen se cargaba Qué grandes tiempos, chavales Bueno, y ya para acabar, uno, no, uno, uno muy Perdón, rebuscado. perdón, uno muy rebuscado. Joder, pues si nosotros pues, los otros, este... otros este... como eran. <risa> A ver, dale. Total, que te instalas un Tomb Raider ¿Sí? y, y, y, y si un juegas, la cámara está todo el rato centrada en las setas de la Croft. ¿Y qué pasa? Lo desinstalas, te, te instalas el 2 y lo mismo, el 3 lo mismo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se llama la película? ¿Contretas del Paraíso? Eh. <risa> <risa> Uh, este es un juego de palabras un poco cabrón. Siempre ¿eh? tetas. No sé, ni puta idea. Sospechosos habituales. <risa> <Suspechosos> habituales. <risa> Sospechosos, <risa> <inhabituales>. <risa> Sospechosos <risa> son habituales. Sospechosos son habituales. Está bien, está muy bien Oye, ¿qué gran sección señor, que se ha currado usted Aquí improvisado bueno, completamente bueno. no, no, Ya, vamos no, no, vale, que es que he, he, he usado las mejores para esta vez A ver, lo siento, que me invento Sí, ahora lo vas a tener jodido, nos la curraremos entre todos Para la próxima me, claro me parece bien Está guay, está muy bien Oye, si queréis pasamos a Defendiendo lo Indefendible, eh, ya para terminar, vale. y de toda sí. esta lista, <risa> eh, yo creo que tenemos que defender, a mí el que más gracia me ha hecho ha sido el de sacar todos los juegos buenos el mismo puto mes. <risa> Esto hay que defenderlo, hay que defenderlo, porque para muchos parece un disparate, pero no señores, no señores. Mm. Hay una serie de motivos por los que todos los juegos se saquen el puto mes y los vamos a exponer a continuación. Yo no tengo ni puta idea de por qué lo hacen. Así que que empiece a comentar algo, a defender esto. ¿Qué tiene de, no, es ¿qué tiene bien, de bueno que salgan todos los juegos el mismo mes? Pues por ejemplo A ver si ti si a ti te alargan, y le ref por ejemplo sale en Navidad que generantes cuando la gente ha cobrado la paga extra. Para, la posera, claro. para que sepas dónde invertirlo. No te hagas claro. pases mentales y ya sepas ya se directamente la tienda. Claro, claro Ya tienes todo, todo tu dinero que tenías allí, ya sabes en qué lo tienes que gastar. En juegos, porque no te va a quedar ni un duro de la paga porque te lo vas a gastar en los 20 uh -huh. juegos que salen de ese mes. Más cosas buenas además, de sacar todos los ah, juegos el mismo mes. Además hace frío, hace frío y y uno tiene más ganas de quedarse en casa claro claro por eso ¿Eh? lo hacen casi no cae. Lo hacen en Navidad mm. es pues que ahora, mm. ahora en marzo yo no tengo extraordinaria ¿eh? joder su puta madre qué ritmo llevan qué barbaridad sí, lo que sí. le está doliendo esto al bolsillo un pequeño bueno? chino ahora eh, eh? es un mercado emergente el año nuevo chino claro ah bueno claro es el año nuevo chino si eres chino, si eres chino. entonces no tienes problemas <risa> <risa> no, pero está, es, está bien. Es que estaba ahí pensando. Y no me parece difícil de, de defender. Porque hay una cosa obvia: si salen todos los juegos buenos el mismo mes, eh, es imposible que todas las revistas y los blogs de videojuegos los analicen todos. Con lo cual, bueno, bueno, pues. Te tienes tener ah, bueno, que leer es según qué cosas. Algún blog eso, sí que es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, te ahorras 11 meses de notas de prensa, por ejemplo. Uh -huh. también. Claro, o sea, vas a vivir una semana antes, probablemente vas a morir, pero te ahorras. Pero... Y comentarios, habrá segunda parte. Ah, pues espérate el año que viene. Sí sí. No vamos eh, a decir eh, nada. Eso sí que es verdad. Si todos los juegos Ahí... salen el mismo mes, luego tienes 11 meses que no te dan por culo con las notas de prensa. Eso es cierto. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y qué pasa si se te rompe la Xbox en noviembre? Bueno, pues no pasa nada. Puedes ahorrar hasta que a marzo o el mes que sea que vayan a salir todos los juegos. Sí, sí. no hay problema sí sí no hay problema ¿E eso es verdad a mí sí sí vamos yo, yo es que solo estoy viendo ventajas yo yo lo de sacar todos los buenos juegos el el, el mismo el mismo puñetero mes eh, a mí me parece bien porque al final es un ahorro porque si te los van sacando poco a poco tú te los vas comprando pero si te lo sacan todo el mismo mes al final te compras uno Y luego ya pues, te los comprarás, los alquilarás te Los irán bajando de precio Ya te los comprarás Pero lo bueno que tienes es que como te los sacan todos al puto mes Y no te los puedes comprar, <coughs> te compras uno o dos Con lo cual supone un ahorro, porque cuando te vayas a comprar el siguiente, SEGA a las dos semanas lo ha bajado de precio. O antes. O antes. Porque, o antes, o antes. Porque en cuanto, y con efecto retroactivo, eh, te devuelve dinero. Efectivamente, o sea, quiere decir, es que todos son ventajas para el usuario. Dice, es que, es que agobies, no te los tienes que comprar, no te agobies. Cómprate uno o dos y cuando te los termines habrán bajado de precio casi todos. Es que son todo ventajas para el jugador. Es que las, com spoiler. las compañías lo hacen sí. por eso. Es que yo creo también que viene un poco heredado de, de que los pod managers o los, los dirigentes de las compañías en realidad no tienen puta de juegos. Y vienen de nuestra industria audiovisual. Y ahí ven que en las televisiones siempre las mejores series, entre, entre diferentes cadenas, las ponen las mejores siempre juntas. Dicen, si hemos hecho eso antes, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Claro. Claro, efectivamente, si funciona en la tele Tiene que funcionarnos a nosotros Y luego, luego está el rumorcillo del pasillo de café Oye, ¿sabes qué Activision va a sacar no sé qué en marzo? Hostia, nosotros también porque si, a, porque si lo sacan en marzo Es porque habrán hecho un estudio Y eso es que en marzo Va a haber dinero Va a haber pasta para comprar juegos Y nosotros también Y al final son todo ventajas para el usuario Porque los compra más baratos O sea que yo de verdad que estoy completamente de acuerdo con que saquen los juegos en marzo. Ahora en marzo luego hasta hasta octubre no tendremos juegos nuevos, pero ahora todos. O quizás es una medida piratería, porque si lo sacan poco a poco, pues al final hoy se le demanda el Warfare, pues todo el mundo va a hacer bajas del torrent, del Marvel Warfare y al final hay muchas fuentes. Si puedes todos juntos, si por juntos, entonces al final la gente no se decide. Uno coge uno, otro coge otra, y al final hay menos gente sirviendo esos juegos. Claro, explosiona internet. Eh, lo hacen por eso sí, también, sí. Eh. lo hacen por eso. Porque dicen, saturamos internet de juegos y así no se los pueden bajar. <coughs> y, hombre, hombre, si es una Play 3, puede saturar internet también igualmente. Está bien, pero claro, si no ha funcionado Con el porno, no sé si funcionaría con <risa> Oye, yo, yo es una cosa que ah, me flipa lo, de, lo del tema del porno eh, Y me flipa en muchos aspectos Pero me flipa que, que con toda la crisis De la, la industria del porno Que se viene abajo, que ya tal no sé qué Joder, macho, yo no sigo el ritmo, ¿eh? Yo no cada sigo vez, el puto ritmo sale mi, sale Yo no, yo me no me sigo sientes. el puto ritmo Que llevan, por Dios Yo abajo, abajo, justo abajo, no, yo creo que es al revés pero... Y además, no sé, además el porno Little Big Planet porque cada vez más gente se está creando sus propios niveles sí, sí, sí, sí. Cada, cada, cada vez más cada vez hay más creando sus propios niveles y, y es que yo ya te me te entiendo, desbordo, ¿no? ya me desbordo yo hubo un momento en que entendí del tema en los años 80 y algo yo sabía o los, o los 90 estaba puesto de, de, de los, Ginger Lynn Ginger Lynn ¿no? Amber Lin, Michael Nin. <risa> Ah, yo yo, caben en sí, yo yo dominaba un poco el tío, pero macho luego ya ahora ya es imposible es imposible ahora ya me he quedado ya solamente con estoya ya, ya solo, solo sé decir estoya que, que además Estoy curiosamente me, me la... que además rima con lo que rima es que la tía ya lo lo ha aposta, ojo ha ojo con lo que dices no sea que estemos en horario infantil Ah, es verdad, bueno, esto ya depende de cada uno No, no, no, no, está, no, no está, está, está, está, está grabado a las 11 Señores, señores GameSahare es una página web Para señores adultos eh? Si quieren ah. contenidos para niños Tienen otros blogs Que no pienso mencionar Co Bueno, Co eh, con bigote. Señores con bigote También para mujeres adultas <risas> hembras esas hembras bueno si queréis lo dejamos de aquí chavales que llevamos dos horas y cuarto de podcast yo creo que está ya parte. está bien ya está bien que luego montar subir esto y ponerle música me lleva años acordaros de guardarlo como mp3 pero por, por qué no vas al futuro vas al futuro coges el que esté ya acabado lo traes de vuelta y ya está ¿También? y si te traes los otros que hagamos pues oye, también eso Ojalá, que es que no bueno. curro tanto y de, y de ya, paso algún eso, resultado eso. deportivo tampoco vendría nada mal Pero y con lo, con lo divertido que es hacerlos, joder. No Traete el almanaque, ah, sí. Y ya me traigo un almanaque, efectivamente y le diría a mi padre que baile con mi madre o mejor que no lo haga vale, pues entonces le damos aquí al stop no en el audio. Sí, y, vamos, a, vamos a despedirnos no, vale. vamos a despedirnos primero eh, adiós adiós adiós, adiós. Amigos, oyentes gracias por escucharnos adiós nos escuchamos en el próximo podcast viva Games <risa> dentro de, de tres años dentro de tres años hasta ¿Tres, el <risa> siguiente podcast pues, <risa> primero la, la palabra sí, si se, el, se, se, se hace un abrazo Primero, primero, foro, primero, foro, primero foro Luego foro. Nueva, nueva versión de la web Y luego podcast bueno, la, la siguiente media hora de podcast Es DLC, ¿no? Es contenido sí, de pago Esa hay que pagar Te tienes que conectar a un servidor De, de los, de, los de, Ubisoft. De, de Ubisoft Y en vez de oírse nuestra voz Se oye el ruidito de la, Del juego cargando En el Spectrum Y se quitan se, se quita mis toses Se siente, exacto <risa> Bueno señores, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta